Empieza el microonda, tu radio recombinación. El microonda, tu radio recombinación. Hola, mindangos. Soy Dani González. Bienvenidos al Microndas, el programa Recombustión de las Ondas Siberneras. Programa 16 de la segunda temporada desde Pulsar Radio en directo para Alicante, Murcia y Cartagena. Empezamos ya esta recombinación radiofónica para todos vosotros, amigos de lo curioso y lo desconocido. La vale, vienen vienen días de frío, la la ola de frío siberiano, está que dicen, que ya bueno, ya llega de tan lejos que pues titulares de prensa ha sacó. Por suerte, aquí en el microonda siempre es verano, de hecho en mi contrato se me obliga a venir a la emisora en bañador y chanclas, así que vamos a intentar transmitirte este calor humano y sudorífico desde esta bonita sala en la que cada semana me acompañan los tanguangos de siempre, que hoy tengo a mi lado, en primer lugar, hola Perdi. Hola Daniel. ¿Qué tal? Oh, gracias, gracias, ese aplauso. Madre mía, pa pasando frío, ¿no? Estoy pasando mucho frío, Daniel. Oye, eh... Oye, hoy ya se está se está llegando a uno uno extremó máximo de de de Siberiañia, mínimos sí, ma máximo máximo mínimo. Sí, Dani, la verdad es que ya aquí en Murcia frío, la gente el frío siberiano, que estuve mirando de dónde viene Siberia, lejísimos, ¿eh? Sí, sí, siberiano a, a tomar por saco. Eh, no te iba a decir que aquí en Murcia la gente no está muy acostumbrada al frío. No. Entonces hacen hay conductas extrañas. Sí. La gente se mira raro, ¿vale? Hace frío, bufandas, esto que es, este ser un terrorista, no sé lo que es. La gente saca siempre intenta, porque claro, cuando llega septiembre, pues la gente se tienta a comprarse cazadoras y tal, sabes que no la vas a usar nunca. Entonces, estos dos días hacía muchos años que no se usaban las cazadoras y la gente salía con cuatro o cinco cazadoras puestas a que lucirlas, claro. Claro. Con Juanco está 40 € el H&M. Mm, hm, H&M siempre, Forever. Hombre, y Primark 22 €. Ahora que no, euros. ahora que nos pagan un poco de publicidad. <risa> Por cierto, Percy que ah, <risa> está pensando Gran. el frío siberiano ese que cuando todo se congela, ¿no? Es es un nivel de frío cuando Todo se congela por las calles y tal, pero es que hay otro nivel superior que es cuando se congelan hasta los campos de golf, es el frío siberiano ballesteros, ¿no? Oh, por ¡Madre que... mía! Me ha gustado. Bueno, Santi, a ver, venga. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú lo del frío? Hola, buenos días. ¿Sábado con... por la mañana? <risa> Hola. Pero, ¿vas bien o qué? De, de frío, ¿cómo boys, vas? Bad boys, bad boys. Bad boys. Pues pues si sí, la verdad que hace fresquete o si Iberia volase como el frío, eh, o si España volase. Mm. Mm. <risa> Hay que ver, como decía Andrés Calamaro, eh hace frío y estoy lejos de la NASA. Ay, oh, qué bonito que sí. eres, qué poeta. ¿Que nos vas a traer a tormenta tu ¿Mm? nueva sección de paciencia a la mía en noticias científicas como las noticias perdidas, pero con toque con gafas y boli en cabeza de cuadros. Muy bonito. Bueno, <risa> Y qué un Tival que el frío le da igual, porque sudar suda lo mismo, haga Exacto. calor o frío, no es problema para él. Yo yo si voy a Siberia, ahí sería va a, va a venir eh, IKE y nos va a sudar todos los campos que tenemos aquí congelados, así Viva, que Viva IKE. Todos los campos de golf. Cuando sí, sí. voy voy es verdad, los convierto en campo de golf. Es una opción. <risa> Chicos, eh ¿sabéis eso de @elmigronda-bajo para ¿Eh? Twitter? ¿Eso qué, eso qué es? Lo sigo para para que nos tuiteéis a lo largo del programa, lo que os salga de los eso. También tenéis nuestro Facebook y posteriormente desde iTunes, iBox o elmigronda-radio.com podéis descargarnos, que cada vez contamos de hecho con más visitas. Eh, cientos de personas ya ya se han atrevido a irnos desde lugares como, bueno, contamos miles en España, pero pero por cientos contamos pues lugares como como en Sudamérica como Argentina Anda. o Chile, sí, sí, hay bastante peña allí que que se atreve a oírnos. En Estados Unidos llegamos ya casi a 3000. 3000 personas nos han escuchado, 3000 Sí, no veces puede ser, está bien, está bien, está bien. Sí, en Miami o algo así, yo me imagino los cubanos allí, ¿no? Guayoming. Pit wurden. <risa> <Sí. risa> bueno, eh pues eso, que vamos a empezar ya al microondas, noticias tan cojonzuelas como la nueva edición de de Moby Dick en papel higiénico, vamos a hablar de ello. Eh, sí. También sobre la auténtica utilidad de de taparse un oído mientras se habla por teléfono. Ese es, se es esto útil, es. es esto útil y comentaremos de dónde viene eso de acabar peor que el rosario de la aurora, una, una expresión de vieja, pero que vamos a comentarla aquí. Lo de la Aurora Maldonado, nuestra amiga de Twitter. <risa> un besico a Aurora. Y además, para terminar, vamos a tener eh Pues sí que tenemos cosas aquí. Vamos a tener a Albert Ceal. Adiós. Ah, no puede. Un tipo de Madrid que ha sacado libro con sus mejores tweets. Esta generación se se viene abajo. Pero ¿tweets con i o con dos es? Eh, ay, ay, ay. yo digo tweet, tweet, como suena. Con un i. David, tweet, tweet, tweet. Me gusta, es más cool. ¿Para qué? Pero cool otro, con un i. Lo cool. otro ya tienes que explicar cómo, cómo lo dices, bueno. cómo lo escribes. Tweet. Es ¿Cómo cierto, suena? Es cierto. Es la riqueza del castellano. Hagamos, <risa> sí. hagamos uso de ella. La RAE. Venga, pues <risa> vamos ya. Empezamos con la primera sección, las noticias perdidas. Así claro, que méteme ahí pues claro, dentro vos, claro, del microondas. Claro. Get me inside. Y noticias perdidas. Noticias perdidas. ¡Vamos! Y épale, uh! vamos ya con con esta sección curiosa de cosas que han pasado a lo largo de la semana y que seguro que te gusta conocer es importante sobre todo para un sábado para ligar siempre pues esa conversación que te lleva de más con claro. con una chica, una conversación gratuita que te ofrecemos para que pues la gente con la que hablas diga, "Uy, qué chico más interesante. Qué majo." Perdí, a ver, ¿qué qué tienes que contarle al teleoyente de hoy? Al televidente de ahora tengo que escuchar. <risa> le tengo le tengo que contar varias varias noticias, Daniel. Eh, habrá mucha gente fuera de Murcia que no lo conozca, pero aquí en Murcia es muy conocido un un pincho muy típico de una de una ta, de una taberna de aquí de Murcia que o sea, es muy picante. Te conviertes en mexicano. Hostia. Y cuando <risa> llegó tres días y ya ande esa es mierda. Eso te iba a decir si lo traía ah, ya vale, preparado. No, la verdad es que, que no. no. Ayer te vi con un poncho en la calle, no sabía qué hacías. Sí, era eso, era eso, poncho. K. Pues, pues, chico Daniel, estoy hablando de los reclutas. Los reclutas, buenísimo. Reclutas. ¡Reclutas! Se ha celebrado el campeonato de comer reclutas en Murcia. ¡Guau! Wow, ¿Qué me dices? Fue una final intensa, con opciones para ambos contendientes, pero que al final se acabó decantando del lado del aspirante. Eh,igan, oh. para os explico. Cuando el un estómago explotó en la sobreecto. <risa> el favorito que llegó entre aplausos, casi en volandas, se hundió en el tramo final de la competición y no pudo alcanzar a su rival. Esta noticia, por cierto, ha sacado de la de la verdad. Más serio, más concentrado y con bastante más hambre, claro. <risa> eh, acumulaba durante eh acumulado durante días el, el hambre el el ganador. Eh, aunque entre los dos se comieron 65 recludas fue Francisco Aguilera, boliviano de 40 años y cuidador de un enfermo el que se alzó con el primer campeonato de ingesta masiva de recludas de la Taberna La Jarra, aquí en Murcia. Bueno. Y ¿Qué son los reclutas? Estará diciendo la gente Eso te iba a preguntar Explícanos ¿Qué, ¿Qué son los reclutas? Ese americano Ahora un americano Que los está escuchando Dentro de un rato Con su iPod Dice ¿Qué son los reclutas? Pues no, no, What, tiene, nada, no tiene nada que ver ¿Qué son los reclutas? No tiene nada que ver Con Alganistán, amigo Es un pequeño y delicioso Pincho compuesto De magra de cerdo Pan y salsa de tomate picante Y frito en aceite Que se clava en el estómago Y en la boca Como si fuera Una daga afilada Ahí va, tío La palabra magra ya Me da ganas de De comer de... Sí, que comer. Están muy ricos. Tras darse el perceptivo abrazo y hacer las comprobaciones pertinentes, Manolo, el sheriff de la contienda y dueño de la taberna, y Tony, el nieto, que se parece a uno de mi pueblo que se llama Borja, repartieron justicia y los premios de rigor entre los reyes del recluta. 350 euros para el vencedor y 80 pavos para el subcampeón que uh -huh. se quedó con mucha gana de revancha, según dice. Y además sí. se llevó un jabón, 350 € directamente para invertir en la limpieza de estómago, supongo. Fácil, no sé si sale diez. rentable. Y en botellas y en botellas de agua para los siguientes 3 días. <risa> Total que era una noticia un poco curiesa, además no, me la pasé mirando. ¿Has visto has visto el vídeo? No, no lo he visto, no eh, he. Eh pues bueno, el montaje con la música, de repente lo cortan, hacen ahí una cosa rarísima, pero después se le ve ahí porque es un tipo bastante fornido, ahí con un pedazo de jamón y digo, madre mía, ese campeón. Sí, no, no, el otro. Claro. Ah, que ganó, creo que se llevó ¿cuánto era? 350. 350. 350. Es su campeón, es su campeón. Es su campeón fue. el del jamón. Santi, yo tengo que decir que en mi pueblo hicimos una cosa parecida, pero solo solo se podía beber una una un tercio de cerveza. Solo te puede beber un tercio mientras te comías todos los reclutas. Yo solo tenía ese requisito, podía beber, beber solo un vaso de cerveza. Es sí, decir, en vaso de tercio. No está mal. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto sí, se comieron? En vaso de y, y el el récord fue 15. Sí, es que es que es difícil, ¿eh? Esterilla sí, es lo 665, pero eh, o sea, 65 entre los dos sí. fueron como 40 o así uno y el otro lo que llega, lo que falta hasta 65. Le, oh. le gusta a, a los murcianos estos jugos de de comida, ¿no? Muy a los Homer Simpson. Sí, es oh. es comida como muy sí. sí, a los Homer Simpson. Ya no gustaría en, en fiesta, nosotros. Empieza esas hacer lo de lo de la el queso oliva, oliva que, que se hacen Central Park en Nueva York. Ay, ah, es verdad, la fiesta sí, se celebró allí. También se lo llevaron a a Pekín, creo, lo, durante los Juegos Olímpicos. <risa> y en Pero los bueno. juegos de 2020, ya verás. 2020. <risa> 20. Un hijo conoce a su padre en comisaría. Ah, oh, no lógico, y no lógico. es policía, no era policía. Un padre y un hijo se reunieron tras 17 años separados cuando fueron arrestados por delitos diferentes y llevados a la misma comisaría. Esta curiosa coincidencia se ha dado en São Paulo, Brasil. Zamba, donde fueron arrestados por amenazas el padre y por robo a mano armada el hijo. El chaval que no conocía a su padre fue llevado a comisaría y al mostrar su identificación, un policía se dio cuenta que su padre, Horival Remundo de Sousa, de 54 años, Coño había sido traído momentos antes por un crimen distinto. Los agentes decidieron reunirlos, pero mientras el padre estaba encantadísimo de encontrar a su hijo otra vez, el joven rehusó a hablar con él. Se reunieron 10 minutos y después pachirona cada uno. Pachirona que no es no está en Bilbao. Lo que no pasa en Río de Janeiro, no pasa en ningún lado, ¿eh? Esto de es Río, no, esto en realidad es en São Paulo, en Río eh, de Janeiro, cachis. Yo me refería a Río de Janeiro. En es verdad esto también suele pasar. <risa> bueno, eh pues muy bien, gente de las favelas que también nos gusta mezclar con sí. los murcianos un poco de todo, ¿no? Vamos saltando en en el espacio-tiempo. También es verdad que el el hijo, oye, el hijo por robo a mano armada, el padre por pegarle a su hijastro. Ah, o sea, es como que el padre Claro, el hijo no querría hablar Porque diría Esto que eres un mierda Te ves de segunda Claro, claro Eso le, pasó no a algo algo, le pasó algo parecido a Ike Una vez que fue a la ducha Y, y conocí a su padre allí <risa> <risa> Mi padre nunca salió de ahí Yo nunca había entrado ahí <risa> ¿Papá? ¿Papá? Vale. Dani eh, Si te digo Herman Melville ¿Tú qué me dices? Yo te digo Berber, Herman Johanna Montaña Tantos años estudiando Filología inglesa Para que tenga que decir que o Sé sea, quién es ¿Quién fue? eh un escritor. Muy bien. Moby el escritor Dick. de Moby Dick. Exacto. No malo, sí. La famosa se su perdón, que no es el titular. Su basta Moby Dick escrito en papel higiénico. ¡Anda! Papel higie papel del culo, ¿y qué? La famosa La es que me gusta a mí. La famosa novela de Herman Melville. Movidic, escrita a máquina en cuatro rollos y medio de papel higiénico, superó los 1000 en una subasta en eBay. El vendedor es un estadounidense que declara haber sido desafiado por un amigo a escribir eh, un libro en este en este particular formato, la típica apuesta, ya sabéis esa de a quién le huevos. Ahora se final, ahora que finalizó la apuesta y como prueba de la tarea realizada, ha decidido subastar su obra en internet. Todo comenzó cuando eh, como una broma entre nosotros, pero luego yo me tomé muy en serio el desafío. Contó de Hepcat A poco por el cual se hace llamar el joven que transcribió la novela de 1851 acerca de la epopeya de un marino para cazar a la ballena gigante que da nombre al libro. Eh hombre, en este caso Moby Dick Bola es un buen libro y lo vamos a respetar, pero a mí me da una novela de Federico Moquia en un rollo de papel higiénico y me acabo el libro en una sentada. Ya no sé si me entendéis. Federico Moquia, que que por cierto, eh has dicho los rollos que los que Scotex, imagino creo que eran unos 4 o 5 rollos encontrados en 4 rollos medios. Pues, sí. Pues sí, el perro, el del perro. Mm, el esta del perro, vamos a ponernos un poco filo, filólogos, so, filatontos. <ríe> es considerada para los que no conozcan a Moby Dick, es una de de las grandes obras de la literatura universal, correcto, ¿eh? Y escondía además una gran metáfora eh del mundo y la naturaleza humana, sí, porque la ballena mmm, era la metáfora de tu mujer. <ríe> No, bueno, Santi, te lo voy a explicar. Era, era, la, la, es parecido. La incesante búsqueda del absoluto que siempre se escapa y la coexistencia del bien y del mal en el hombre. Eso, eso te lo has estudiado antes de venir para acá, ¿verdad? Y eso lo he dicho de memoria. <risa> Qué bonito. Sí, todo esto tra, tras un argumento aparentemente sencillo, sencillo, simple, ¿no? La obsesión del capitán, del Ahab Ahab, por matar a Moby Dick. Ajá. Uh -huh la ballena blanca. Bueno, pues todo esto para al final limpiarte el culo. <risa> <risa> Limpiarse el culo con esta interesante búsqueda del absoluto, pues qué mejor que probablemente es quitarte la caca. Juan Mármel dime, es lo que quería. O sea, este hombre llevaba lleva desde 1851 esperando a que alguien hiciera esto. A mí me gustaba más la segunda parte del libro que era la liberada Moby Dick. <risa> Falete. Eh, bueno, una una última palete spin, una última noticia antes de antes de pasar a otra sección y luego me guardo para unas cuentas para después. Esta me gusta. Una mujer muere por culpa de sus extensiones de pelo. Anda ya. Una mujer de 34 años en Londres ha fallecido tras sufrir una terrible reacción alérgica provocada por sus extensiones capilares. La policía investiga ahora si esta joven falleció a causa del látex que sujetaba el pelo postizo, como ha ocurrido en varios casos en los últimos meses. La noche que murió, Atasha Graham, que se llama Ahora ya no da tanta pena Fue a bailar a la discoteca donde pinchaba a su novio en Londres Tras el fin de fiesta, nada más llegar a la casa se desplomó Y dejó de respirar, según publica The Sun Ojo, es posible que el látex, que sujeta las extensiones Le causara una reacción alérgica al entrar en contacto con el susudor Después de tanto baile o sea, Es muy triste Así lo ha explicado el doctor Michael Heath Aunque ha señalado que tampoco podría estar seguro Dice que al año hay entre 20, perdón, entre 10 y 20 muertes, muertes similares en el Reino Unido. ¡Ah! Y ya te digo yo, de esto quiero comentar un par de cosas, primero que espero que Ilario Pino no sea alérgico, segundo <risa> que la gente en Reino Unido tiene dentadura fea. <risa> sí. Y por último también deciros que que hay casos peores en el Rototom, ¿eh? Donde se ven pelos con un ecosistema propio. Ahí hay, hay muerte, parece es que son lo esconden los medios de comunicación porque hay mucho dinero para averiguar. ¿no? Pero vosotros que habíais estado lo sabéis. Sí, sí, sí, hemos estado en el Rototom este verano que nos invitaron y fuimos, ¿no? Santi? Sí, sí, sí. Ahí en en vez de muerte súbita es muerte súbita. <risa> <risa> Oye que porque no sé qué mire este año, pero el Rototón mola. El Rototón es un concierto mola. que mola, es además. Especial, eh son las instalaciones del FIP. Y ya te digo es como un parque de atracciones pero de música, ¿no? muy bonito con sus lugares, con su gente borracha, para gente que no no lo sepa eso de el regga, el regga, de regga, de regga, sí. Lo más importante que organizado que te drogas. Eh teníamos yo no me acuerdo con lo estuve hablando que no era de regga, sino de de olor, o sea, era un festival del olor ahí. Que no sabías si huele bien, si huele así a planta sí, o si huele sí, a sudor. Tú eras ahí el rey. Quiero con los tres. Cuando la comunidad valenciana ha empezado con los recortes Eh han dicho, bueno, primero los gastos superfluos que quitare quitaremos los padres de de Rototom. <risa> bueno, Dani, que me cuentas para después. Oye, to toda esta es broma, eh, que el que, que en verdad el Rototom festival, es un pedazo festival, eh, y altamente recomendado por nosotros. Recombustiblenal. Pues sí, y huelen. No, <risa> Falede. Sí. <risa> la extensión de pilas ha perdido, no hay más cosas, ya eh, acababa, ¿no? Sí, lo guardo para luego unas cuantas. Muy bien, pues escuchamos un temita, una pausa que dicen que hay que hacer pausa aquí siempre en radio, que da bien y ¿Sí? así pues o descansáis de nosotros, nosotros descansamos de nosotros mismos también. Así que nos vamos con el Est Electric Six, esto de es Danger High Voltage, ¿vale? Nos la pide nuestra amiga Alioli desde el Twitter. Un beso y vamos a escucharlo. Y volvemos enseguida con más mierda, con efemérides y paciencia a la mía. Fire with the score. Fire in the no bill. Fire with the score. Fire in the ticket to bill. vamos a descubrir de dónde vienen ex expresiones y palabras populares ¿Sí? y en este caso algo pues a mí me recuerda a a, a la casa de Bernarda Alba esta, a mí a, a la casa de mi abuela vale a ver sea Bernarda Alba de sí. qué de qué nos vas a hablar y que la expresión acabar como el rosario de la aurora adiós ahí adiós sí, así acabaste ayer Eh, sí, bueno. Sí, narvestia. Se utiliza, bueno, se utiliza para referirse a un hecho que sabemos o o presintimos que va a acabar mal. Pero hay varias versiones de de su origen. Una de estas eh, sucede en un pueblo de Cádiz en el que existía una cofradía, una cofradía llamada El Rosario de la Aurora. La costumbre que tenía esta cofradía era alargar tanto los rezos que eh acababan a altas en la madrugada por lo que eh, un alguacil eh, quería prohibirlos y este escándalo que producían en las calles eh quitarlos ya de de la cultura de Cádiz. Eso está bien. ¡Ey! ¡Ah! Ahí. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Y los cofrades se negaron. Los vecinos de la localidad también se pusieron del lado de los cofrades produ produciéndose una batalla campal increíble. Otra de las fuentes cuenta que la pelea se produjo entre la cofradía y unos camorristas que habían por ahí, vamos, que seríamos nosotros cuatro si íbamos de fiesta por Cádiz. <ríe> Ayer. Y una tercera versión localiza este suceso en la iglesia de Madrid San Francisco el Grande. Que por aquel entonces era costumbre sacar en procesión a la Virgen de Nuestra Señora de la Aurora a primera hora de la mañana. En una ocasión que la sagrada la cofradía coincidió con la procesión de la Virgen de Henar en una calle estrecha ay, ay, ay, y ay, como ay. ninguna de las dos quiso ceder el paso a la otra se hincharon a palos. ¿Qué, ¿qué, dices? ¿Qué dices? Ostras. Así es, a farolazo limpio. <risa> con los palos estos que sujetan al santo, tío. Sí, sí, sí, sí empezaron a cascar. Ah. Te has puesto folclórico, ¿eh? Me mm. me gusta. Jamorrista. Eh y de ahí viene. Espero que nos esté escuchando, no suele escuchar porque nos loツイtea siempre Almodóvar y estos temas le le sí, gustan, sí, ¿no? Sí, sí, dentro de nada va a hacer una peli que se va a llamar el, Me cago en el rosario de la moncha Buba. Yo, pens Yo pensaba que... pensaba que el recever Aurora era por una mujer de mi pueblo que se amolora que está muy muy mal ya, bueno, siempre está siempre está rezando el rosario y una vez se le cayó y bueno, ni un estropicio. Por Pero digo, oye, para tirar cosas religiosas el vídeo que me ah, hice hace poco del del hombre del que saigo, se da la vuelta ¿no? y Kiki Kiki del sí. santo que no, no, se no, no. cae eh, en una misa no sé si lo habéis visto vale, espectacular y termina sin cabeza decapitado completamente sí. muy bueno muy bueno Vamos. Bueno. Hay hay un sí, detalle, hay un, ahí le encantó. Está es, es a punto de decir, vamos a ponerlo, pero claro, ¿para qué? Para verlo nosotros. Hay un detalle en el vídeo buenísimo que es un, un hombre que se acerca y es como que se queda mirando a todo y no sabe lo que hacer y luego se queda así como rezando, así, no, es una cosa un poco rara. Ya hasta llega a pensar que es tan bueno que puede ser hasta un montaje. No, creo que haya mucha gente mayor actuando muy bien. Oye, hay montajes ahora que se curran para tener visitas que que sí. se nos ocurran, eh, que dicen, hostia, vamos a dirigir un un montaje. Sí, pero que habla un gato que Maúlla Exacto Mucho, mucho cosas Oye, ¿cómo nos vamos por las ramas Aquí en el microondas? Vamos a A escuchar más adelante eh, Otra cosa También curiosa En este caso Sobre el luto ¿No, Ike? Nos vas a hablar sí, sí, más sí. adelante ¿Por, ¿Por qué nos vestimos de negro? Sobre el ex luto eh, <risa> <risa> <risa> Exacto Y de momento Pues las efemérides ¿Vale? A ver qué Qué ha pasado Y qué aniversario Acontece de esta fecha Tan bonita De hoy, sábado Re recomundión Volvemos como no, el microondas, el microonda radio.com para que nos bajéis cuando queráis. Vamos a saludar a Bocache que nos dice que que nos va a escuchar, que va a empezar a a bajarse el podcast, pues claro que sí. Eh, un saludo para ti, también para a cómo están Estela y la chica que nos dice que que que molamos mira gracias la verdad es que no Eh, eh, eh. molas tú. Ra, rabia de rabia del sur, otro otro ¿Cobrán? saludo que nos dice que no puede ahora, pero que nos escuchará en diferido. Y también pues para Rafa, que nos diste puticas, nos encanta. Y Rafa de Remy, que es muy bueno también, y al gran sarcasmo, que dice que ya no se está escuchando no, este no, este y, no. y con una erección. Esto no es bueno. Buena erección. No. Bueno, a ver, las efemérides, no ha pasado nada importante, pero quería recordar Bueno, no ha pasado en cuanto a cumpleaños, no hay nadie, así que cumpleaños el de Morino de mencionar. Vamos, el de su fue la semana pasada, ¿no? Pero quería quería pues recordar estas fechas, ¿vale? Porque hoy, tal día como hoy 4 de febrero del 1938, la la compañía Walt Disney uh -huh. estrena oficialmente su primer film, Snow White and Seven Dwarfs. Mickey. ¿Qué es eso? Mickey Mouse, Mickey Mouse, Blancanieves y los siete enanitos. Anda, uh. la primera película de animación en la que el nuestro amigo Walt arrea, lo ha tirado riesgo todo para para llevar a cabo la realización de esta gran peli. Esto qué sigue? Es qué? ¿Qué va a ser? ¿Qué? Hombre. Un buga que le ha que meterlo ahí. Ah, un buga. Qué bonito. Es escucharlo y de verdad me vienen los olores de la infancia. Acuérdate bueno, también de mí. 19... No, de 1978, <risa> ¿no? <risa> bueno, voy a contaros pues algunas cosillas sobre la película. En un principio su mujer Lillian y su hermano Roy con el que fundó la compañía trataron de disuadirle mientras que la industria de Hollywood pues se burlaba de él. De hecho, eh un mote que tiene esta película es la locura de Disney. Mucha gente en Hollywood le conoció conoció la película como la locura de Disney. Lo veían como una locura, vamos, una insensatez tremenda. Eh, pero bueno, ganó el ganó el Óscar Y y que tú a ti que te gusta el cine, ¿sabías que cuando le dieron el Oscar dieron otros 7 Oscar pequeñitos que hicieron qué bueno para para sí, acompañar a los Oscar grandes, ¿sí? Pensármelo estás diciendo de coña. Exacto, y en en cuanto a los enanitos, ¿cuántos serán? 7. El número mágico, ¿verdad? Matemático. Sí, 7. <risa> sí. Y no sé si os acordáis de los nombres, pero pero barajaron varios, ¿vale? Entre ellos Scrappy, Kranky, Dirty, Oaful, Silly, Daffy, Flabby, Houncy, Bigo, Ego, Jersey, Babi, Gabi, Nifty, Sneech, Porky, Scar, Lassie, Puffy, LCD, Stuffy, Gatsby, Tooby, Mr. Sheety, Floonte, Harry y Gabby. Y Besi. <risa> eh, dijeron <risa> algunos no, no, de ellos. <risa> acaba de tener un infarto cerebral aquí Dani, <risa> pero a la gente de fuera que diga, qué coño está pasando. Y déjate mal. el truco de dejar la espuma en la boca. <risa> Macho, gracias, digo, esto tengo que tengo que decirlo. <risa> tengo que aprendérmelo. Estos fueron algunos de los nombres, al final, pues mira, dijeron, mira, las personalidades, ya tomar por saco. Gruñón y sin más. Tímido, sabio, mudito, gruñón, feliz, dormilón y mocoso. ¿Quiénes sois de cada enanito? <risa> Yo sé <sería> de mocoso paciente. <risa> <risa> Se iban a meter a un octavo que era el cocaínomano, pero dijeron, esto yo creo que a los niños no le va a gustar Disney, cocaínomano. No. Se iba a llamar Farloppy para, para los amigos. Y eh Mudito, que es el el entrañable, el que todas las chicas querían como novio. Claro, pues, pues Mudito, Mudito en la versión castellana fue llamado erróneamente así, Mudito, pero el término en inglés era Dopey, que significa alucinado, tontado, dopado, chiflado, ¿vale? Vamos, el tonto era eh, era el tonto. En los en los enanitos ingleses, aquí en España pues le pusieron Mudito y quedó así de guay, pero en verdad era era tonto. Pero mira tonto, eso le había se le veía, veía que se enamoró de la pobre, de la pobre Blanca Nieves. Qué tonto. Otra, ay qué tonto, ¿Cómo, señor. Cómo se puede enamorar de ella. Otra otra película que nos gusta mucho aquí el cine, eh qué cumple años hoy, en eh, 1939 se estrenó Una noche en la ópera. Ahí ¿Sabes? va. Es la guerra. Esto es la guerra. Película de los hermanos Max y dirigida por Sam Wood fue la sexta de los hermanos Wo de los hermanos Max, que yo creo que era había sido las primeras, no fue la sexta y la primera sin el sin el cuarto, sin Ceppo, el que se fue, que dijeron, mira, tío, eres muy serio, va de muy serio es que y no queremos serie. No queremos tío con calcador, o sea, o sea... no que no queremos muditos, ya tenemos uno. <risa> <risa> Perdone que no me levante es el el epitafio que sugirió entre bromas en una entrevista, pero es mentira, esto es una mentira. esto es una leyenda sí, es para todos aquellos que nos escuchen, os lo decimos ya, esto es falso. Esta frase que que que adorna la tumba no existe en realidad. En el maulo, en el mausoleo solo figura el nombre artístico de Julius, una estrella de David, era judío y los años de su nacimiento y muerte. Así que quien quiera <risa> que en hoy diga, "Mira, no voy a salir de fiesta porque quiero ver la tumba de Groucho" Pues te vas a llevar una decepción claro. porque es un trozo de piedra con un nombre claro. y ya está. ¿Qué esperabas? Nada más, nada más. Oh. Y, y bueno, en cuanto a cumpleaños solo quería destacar eh el de Marisol, es una, una fiel oyente. ¿Oyes? Marisol, la niña prodigio de nuestras abuelas. Cuadra, <risa> <risa> ya le no diga, diga, no me diga. El salto remix del mundo. Esto es un un featuring que han hecho con con Pitbull por internet, no? muy muy bien hecho. Ya sí. ya te mezclan con todo la pobre Marisol, que en 1948 nació, Pepa Flores se llamaba, cantante y actriz española. ¿Sabías que sabías que fue militante del PCE y posteriormente del Partido Comunista de los Pueblos de España? Marisol ¿No? era rojilla, era rojilla, sí, la Pepa. Pero no, a mí no tenía le, le molestaba mucho que le dijeran Mari eh, ma, iba iba a hacer un chiste sobre de Mari Car, Mari Carzón, Mari Carzón. Pues él le dio una cosa que me ha gustado mucho, eh apoyó eso y se so, se solidarizó activamente con la revolución cubana, de ahí yo creo que este homenaje Bitbullesco mm. llegando a donar el dinero de las placas conmemorativas de oro que le otorgó Francisco Franco, sí. Generalísimo en su niñez. Es que hay que tener en cuenta que que Marisol era un era un símbolo del franquismo. ¿Sí? Ella y Joselito y toda esta gente en realidad eran gente patrocinada por el franquismo para demostrar que aquí en España había niños, que luego en realidad iban a ser comunistas. Pero pero ahora, porque la es. Pero fíjate, fíjate pues que... que recibir una placa de de oro de la placa, placa y qué <risa> placa foron placa dos, dos. y y eso para la Revolución Cubana. Sí, es decir que que Franco al fin y al cabo ayudó un poco al Che Guevara, ¿no? Podría ah, sí, verse oye, a sí, así. A lo mejor le dio un par de chandas para para el Este, para este para para, para, Fidel. El, para Fidel. Por para bueno, pues party. estos son los aniversarios que queríamos recordar aquí en el microondas y vamos a escuchar, vamos a ponernos un poco científicos de la mano de Santi, vamos a pasarlo matemático. Empieza paciencia la mía. la nuestra. actual ya simula suisa si la gafa como un matemático de verdad. Ni ni la verdad que se pudiese ver. Cara, Qué bien tío. lo. Hago. Es un matemático de verdad, que es lo mejor de todo y aparte escribe cosas muy bonitas y muy científicas y hoy nos la nos las trae porque quiere dar a conocer esas cosas que pasan en el mundo y que y que bueno saber. Voy, voy a hacer una mezcla una mezcla, una mezclije, una mezcla lanza, una mezcla de todo el programa pero con sabor científico, ¿okay? Vamos ah. a pasar lo matemático. Fuego. Sí. Pues, Vamos a hacer una ecuación. Qué tardemos con esta. Una ecuación de la vida, ¿vale? Sobre las mujeres. Venga. No es por ser machista, pero los científicos no no tienen nada contra las mujeres. Ellas tienen algo contra ellos, creo. Bueno, vamos a hacer una ecuación. Para conseguir una mujer necesitas tiempo y dinero. Por, por lo tanto, mujer igual tiempo por dinero. Sí. All right. ¿Nos seguimos sí que? Eh, yo a sí. decir es que nunca te entiendo. El tiempo es oro, por lo tanto, tiempo es igual a dinero, ¿vale? Sí, sí. Reemplazamos eh tiempo en la en la ecuación primera, es decir, mujer igual dinero al cuadrado. ¿Vale? <risa> dinero por dinero. El dinero es la raíz de todos los problemas, por lo tanto, dinero igual a raíz de los problemas. Bueno, vamos a despejar en la ecuación tercera, mujer es igual a raíz de problemas al cuadrado, es decir, raíz y cuadrado se van. Mujer igual a problemas. Sí, señor. Por cierto, me tienes que dejar 50 €. Eres una mujer. Sí. En la en la radio del futuro tendremos pizarras en el microondas para sí. para demostrarlo. ¿Entiendes ¿De que el dinero el cuadrado? Me lo quedé. Ah. ¿Oy? Se lo bueno. doy lo Franco a Franco de Marisol. ¿Recordadéis que la semana pasada hice un truco sobre la calculadora? Sí, tengo otro. otro. El bebé, el bebé. Ahora, ¿cómo era el sonido de de una calculadora? Este es, este es muy sencillo, es muy directo. A ver si os acordáis y sacáis vuestro iPod o Ay. ¿Puedes hablar una palabra normal? Tenéis una edad, ¿verdad? Tenemos ya una edad considerable de 6 de dos cifras, no como Sara Montiel. En su caso no vale para este este truco. Multiplicad vuestra edad por 7. Hostia. Pues multiplicar el logo no podía decir uno. La tabla del 7 precisamente el, el de los de las 8 que no me sé. Con calculadora. <risa> con, con calculadora, por favor. Venga va, gente, cogele una calculadora, por favor, en sus casas, que me estáis escuchando. Multiplicad vuestra edad por 7. Luego esa ese resultado por 1443. 1443, el año de del gato. El año de aquel de 1000 y el de antes. Qué gran año, claro. Bueno, pues aldrás en la calculadora vuestra edad escrita tres veces seguidas. ¿Magia? No lo creo. Matemática. <risa> <risa> Calculadoras. <risa> <risa> ¡Eh, hey, senti que guay son <risa> las matemáticas! Aquí <risa> es divertido. Pues mira, voy a seguir jugando a ser Perdi. <risa> okay. Alumna de 10 años ver, ver. crea accidentalmente una nueva molécula en clase de ciencia. <risa> ¡Hostia! Ayú. <risa> pues sí, Clara la hacen una alumna de 10 años en un colegio de Kansas que ya sabes cuando estás cansado, cuando ya vas un rato hablando. El chiste de Kansas. Chiste de Kansas, City. Kansas City. Pues Clara, una chica de 10 años creó una nueva molécula que no existía. Estaba jugando con con partículas de oxígeno, nitrógeno y carbono y el profesor sorprendido ante la complejidad del modelo construido por su alumna, lo fotografió y lo envió a un químico y resulta que ese elemento no existía. Esa niña creó una nueva molécula. Madre mía. Voy a decir el nombre de la molécula, ya podrán haberle llamado molécula de Clara como el puente de Resolfuturo. Que suena a mote, eh. Cl Clarécula. El <risa> <La>, Clarécula. <risa> la molécula en cuestión se llama tetranitratoxicarbono. Anda de la bolsa. Una niña a hablar de tetas. Una niña que inventa algo que no va a poder decir en su vida. Exactamente. <risa> y sí, esa es la noticia. Por último, tengo una cosa que es jugar a Set IQ. ¡Ostras! Voy a contar una mierda científica, ¿de acuerdo? Oye, lo hace muy bien lo del olor. Sí, se me fue. <risa> ¿Por qué devuelve el mar los cuerpos al séptimo día? ¡Oh, Dios! ¿Vale? Vamos a ser un poco policías, investigadores del FBI. Eh, ¿Por qué los cuerpos en el agua los devuelve el mar? ¿No los quiere? ¿Lo vomita? Sí, al séptimo día. No los quiere, dice. Pues sí, entre el séptimo y el noveno día es cuando por la acción del gas metano que desprendemos del cuerpo eh por el proceso de descomposición empuja el cuerpo hacia la superficie. De ahí que sea habitualmente una semana después de la desaparición cuando el rastreo finaliza con éxito. Eh aunque una vez expulsado el gas mmm, no es un pedo y qué. <risa> ah, vale, vale. <risa> el mar vuelve el mar vuelve a engullirlo hacia el lecho, es decir, el cuerpo vuelve a hundirse <risa> cuando una vez que expulsa el gas el cuerpo. Pero entre el día 19 y el 23 el mar mágicamente vuelve a sacar a la su superficie a las víctimas. Se llama el día 21 le llaman, que es la media entre 19 y 23. Así, ¿Ah, ¿vale? Corresponde a la tercera búsqueda intensiva y probablemente la última oportunidad de recuperar el cuerpo, uh -huh. porque después se vuelve a hundir. Oye, han matado y... a alguien para demostrar todo tío, esto? Yo creo que sí. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar con tu hermano? Erre gallego, papá. <risa> 21 días. <risa> pues y este proceso es debido a la descomposición de los órganos de de los músculos menos los huesos y entonces el cuerpo pesapoco claro. sube Y así, y así toda la vida. 21 días, eh, hay 20, 21, que es como lo de 21 días de Samantha Villar. Podría, ya que hace cosas de estas, de 21 días fumando, 21 días siendo puta, podría hacer... Y está rescatando cuerpo. Bueno, pues, sí, <risa> o, o con anoresis y tal. 21 sí. días siendo metano, podría, podría llamarse. Siendo metano, siendo sí. Metano. Habría que meter dentro <risa> del cuerpo, ¿no? Metano. Pues, Santi, un, que, te quería hacer una pregunta. Entonces, todas las películas estas en las que hemos visto infinidad de, de náufragos que llegan a las orillas del mar, ¿esto es, es mentira? Hombre, sí, sí. ¿Es sí, ficción? Sí si tan vivos Eh, o sea, el cuerpo o sea, flota porque están vivos perfectamente, ¿no? Claro, claro el cuerpo tiene la oxígeno. La me resista. estás diciendo, realmente si Tom Hanks hubiera vuelto 21 días después podía haber recuperado a, a la bola a la pelota de de voleibol. Efectivamente. Me estás diciendo <risa> que Leonardo DiCaprio en el Titanic ahora mismo tiene que estar en una orilla. Sí, sí, sí si hubiera no, tratado 7 estaba... días Rose me hubiera vuelto Leonardo DiCaprio. Es que es Tonta, eso por no escuchar el microonda. ¿Qué, sí, <risa> ¿Qué puta estás diciendo? ¿Qué puta Rose? Es? ¿Qué me estás diciendo? Yo jugándolo bien en Disney, tío. Ya voy a, voy a subir a la, por las ramas, pero es verdad, tío. Yo sí me subí, subíme, no. Voy a ir por las ramas. ¿Por qué no le hizo un Un hueco, coño. Sí, cae. Ah, Aleo. Hm. Aleo se llama Aleo. Esa Leo? imagen de cuando cae, y luego ahí la abuela y tirando el tirando ahí el collar. Vale. Puta. <risa> Qué idiota, por lo nibei que te dan un pastón por eso, hija mía. Salvas a Nigeria. No, sí. tiene tiene muchos fallos, eh, la película. Sí. Muchos fallos. Por ejemplo, Kate Winslet no, no está así delgada. <risa> <Okay. risa> por ejemplo, eh lo del coche cuando hacen el amor y se queda todo bau, eso en verdad no es bau, ¿lo sabíais? No me digas, tío. No, no, bárbaro, es bárbaro. Por producción. Son son risquetos. <risa> <risa> bueno, esto es todo. Tipo, ya no sé <risa> no por qué gusta. he dicho esto. Viva la India. Bueno, vamos ha a dicho a ver por dónde salgo. <risa> eh, antes de hacer esta pausa vamos a saludar al Charco, que nos dice que no le pongamos muy verde, pues claro, claro que no, con ese con ese nombre, por supuesto que no. Carmen Limón, otro saludo para sí, ti. Y eh el gilipollas guion bajo, es así como se llama, que dice que la primera es que nos escucha que se está echando una risa. La verdad Hola. es que es un honor viniendo de alguien no como el gilipollas. Eh, cuando has dicho el gilipollas pensaba que te referías a Luquito Almeida que también ha escrito <risa> que porque chicos de Hot Twitter podéis hacerlo público, a partir de ahora me dedicaré como jugador de bolos profesional. Saludos no, grandes no, y a Vive man. Sánchez también un abrazo. Ay, cómo dice eso, eh? Porque va MVP de la temporada. Sí. Aquí que tenemos una liga de bolos entre nosotros. Bueno, a ver, que no vamos por la rama. <risa> Escuchamos a, Je a Jens Legmann, esto es an argument with myself, una canción que no es para escuchar esta semana y go re yendo y si podéis escuchar la letra, having an argument with myself, discutiendo conmigo mismo Jens Lekman y volvemos en seguir con la Wikipedia. Having an argument with myself down Elizabeth Street. is struggling with the parameters and the basic construction of my feel kicking wave cans and rubbish along the concrete crossing the street and crossing galaxies of taxis and backseats and drunk sweets and half creeks shut up no you shut up Wasn't that a ticket number, but a cup Every time I hear you say, fuck it I will remind you of the photo in your pocket How long has it been there? Two years, I bet I was never gonna smell like a cigarette I was the last time you spoke this cigarette And more important to me, who did you smoke it with? Having an argument with myself down Victoria Street Passing the markets, now the windows in neon Illuminating my path to the feet Your grinning face A poor parakeet Your heavy breathing Scaring the wind So rich on summer and so sweet Fuck you, no you, fuck you You didn't come here for nothing, did you? I know that's what you've been saying lately But let me draw attention to exhibit B I hunt a circle on a plastic envelope I put a flower underneath a microscope See what's written on the petals Look closer, that's our initials And now I'm now walking by Beven Mix backpacker hostel on Victoria Street. Where it's 3 in the night tonight and the backpackers are pouring out like a tidal wave of vomit. I have to sit down on the curb side and count the coins in my pocket. See if I have enough cash to take a taxi home. No. All right, yes, can we just try to figure this out? Can we just talk about this please? No, I don't want to talk to you. Okay, you want to keep fighting? Yeah, I want to keep on fighting. All right, fair enough. One, two, three, here we go. Having an argument with myself down Queensberry Street. The lonely light from the town hall clock tower, the chime of the bell striking. One, two, three, and it takes shape in the form of an image in the form of a living memory. To walk by your side In a different time, a different city Oh please, no you, oh please I want to see you drop down on your knees I want to see your hand waving back Well, why are you hating yourself, why are you hating yourself? History beat itself twice at marks For just rather than a sparse But where did I find a source To make history for love, a love like ours Sí, qué os ha parecido la canción? Está guay, ¿no? Genial. Ten qué man eh ten qué man, pues está así, pero está guay. Yo estaba pensando en mis cosas. <risa> Como todos. Muy bonísima. A ver, bonísima la, la letra. Buenísima, genial. <risa> Un inglés perfecto. Oye, eh Berdin, vienes con Daniel. con la Wikipedia a este salón que que hemos montado especialmente para ti, sí. con tu botella de whiskycito aquí es escocés. No, escocés no, que es de Mercadona, de la gana. Bueno, joder, tío, que la gente no lo ve que radio. No, es de Mercadona escocés, y es de un Tesco. ¿Vas a hablarnos de quién? Voy a hablar de alguien que la semana pasada no pudimos hablar porque estábamos con nuestra amiga Raquel Sastre. De Mario Balotelli. Balotelli. Super Mario ¡Oh! Balotelli. El hombre que hace que que Pepe sea Jady. Exacto. El... <risa> Nosotros nos pensamos que por porque por tener aquí a Pepe y y a ¿cómo se llama el defensa este? Santi del ¿López? del Sevilla. Juan Mirabarro, Pablo Alfaro, Pablo Alfaro, Juan Javi Mirabarro. Javier, Juan, Javi Juan Mirabarro, no Pablo Alfaro, ¿Nos pensamos que ellos son gente dura, pues no, amigos, tenemos a es? Mario Balotelli, es, ese sí que es un tío para sacar un montón de de curiosidades, Daniel. Guau. Wow. Que de eso no dudas, la veas. Wikipedia. Uh. ¿Vas a hablar de su novia? Voy a hablar si ¿sí quiere no. hablar tú de ella. Sí, es guapísima. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, yo. ¡Ay, Jonica! <risa> ¿Sabéis que que que Mario Balotelli Voy a soltar así unas cuantas cosas al azar. Por ejemplo, que la grúa de Manchester se ha llevado su coche ya 27 veces. ¡Dios! ¿Qué dice usted? 27. Sí. Anda que تقول, adrano número mágico, 27 27, 27 veces, ya le va ya. Y sus multas de tráfico suman más de 11.000 pavos, 11.000 €. Yo creo wow. que se yo creo que que lo hace aposta, tiene que decir, mira, que se la lleven y luego mando al a mi encargado a que lo recoja. Era, aparca en la zona azul de Manchester y le da igual los tickets. Wow. Luego van los de la hora, los de la hour, ahí un un, le, jo un le, le, best, le pero en el es un George Best y un poco gay. Eh <ríe> <ríe> le multaron con 113.000 € por lanzar dardos a un chaval del juvenil del Manchester City. Eso fue hace unos meses ¿Qué dices? Sí, un chaval en, en el campo de entrenamiento Fue a entrenar Con el primer equipo Es como si a Isaac Cuenca Le hubieran Deformado la cara Del primer <risa> equipo ¿Cómo, no? <risa> en realidad es lo que pasó Oye, es un bully Este bully, hombre no. Sí, es bullying Total Está haciendo bullying Bullying, bullying. Nah, Eso lo hace Adrián alian <risa> eh sus padres Thomas y Rose Barward inmigrante ganesese, trabajadores del metal. Trabajadores del metal y que no es que se dediquen a Exacto, no son lo no es como la hija de Fortu esta que está en en Gran Hermano, la hija de Gus, sino que no, trabajadores del metal de la metalurgia. Se dice, hay una hija de de Gus. Sí, la hija de de... la hija de de Fortu, sí, sí, leílo sí, sí, el otro día, sí. tío. ¿Qué? ¿En Gran Hermano? Sí, sí, sí, sí, una Pero chica tiene... con mont... anda que sí, si la ves, anda que no vas a saber qué de ella, con un montón de tatuajes. No, no sea, si si estoy diciendo, es que aún está Gran Hermano en la tele. No, hombre, claro. Y Obus sí. Quiero mi moto. Cague, claro oh, ¿te acuerdas de Obus? El otro día, el otro, no hace mucho vi una cosa de de bus. Aquí en un concertillo vino vino el Forto Oeste. Vino si la deja, muy bonica. Por cierto, ¿sabes por qué lo de Obus? ¿Por qué? Es por los andaluces de Obu Obus. Sí. Sí, no lo sabía. No, no, no. Es broma, pero molaría, ¿eh? ¿Sabes lo que pensaba que era? Yo pensaba que era por la elección esa en la que era Clinton Obus. <risa> pues los padres que trabajaban en la en la metalurgia en la en el metal tuvieron que dárlo en adopción a Francesco y Silvia Balotelli cuando Mario tenía apenas 2 años, producto de una enfermedad intestinal que no podían pagar y que estuvo a punto de la, de, de llevar a la muerte. Wow. Tuvieron que dárlo al pobre chiquillo. Anda que no se arrepentirán ahora también nos habíamos podríamos haber invertido nuestros 4 €. ¿Y la garantía? ¿Dónde está la garantía? <risa> <risa> eh, otra más de Mario que le gustan mucho a las tías, ¿verdad, Daniel? En, a Mario me encantan. Ah, ah sí le encantan. <risa> <risa> en un club de striptease decidió saltarse por la torera a norma de no tocar a la chica, lo que condujo a una monumental pelea con cuatro seguratas del local. Bueno, uh. es qué te diste tanto. ¿Cuánto se gana si él? ¿Cuánto no se gana tal gente? Él no es muy copado, ¿eh? Es eh, verdad porque es un es un buen bicho, mhm, uh es -huh. un buen bicho, a ver. El tío eh esto es en Manchester también. Es que lo que es increíble es que haga todas estas cosas sabiendo que es tan famoso y que todo el mundo lo va a ver. Bueno, Pero es porque también él quiere que luego hablen de él y se saque una película. De claro. hecho, el el director de Aliens versus Predator sí va a sacar ahora Balotelli versus Pepe. <risa> <risa> eh, dos semanas después de aterrizar en Man bueno, el que no lo sepa quién es Mario Balotelli, cuidado que no le hemos dicho, es un jugador de fútbol del Manchester. <risa> claro, claro. Joder, vale. Como mencionas otra vez a Pepe, aparece aquí, ¿sabes? <risa> sí. Pepe, ¿no? Como, como de Verónica esa. Vale. Sí. <risa> dos semanas después de aterrizar en Manchester destrozó destrozó su Audi R8 valorado en 150.000 €. Uy, eso es vamos. Ay, Viruta para él. No como el Barça que está a 7. <risa> esta me esta me gusta. Cuando se independizó por primera vez, que se fue bueno, pues supongo que jugando al fútbol, pero no ganaba mucho dinero. Su madre le dio dinero para comprar cosas básicas para la casa, como una tabla de planchar, por ejemplo, o una cafetera. Y él compró, ojo, un trampolín gigante, una una Vespa y un calistrí. <risa> Esto es real, tío. ¿Qué dices? Sí, tío, tío, sí, sí. Te dio tan difícil. Es indecible, <risa> hostia. Mi sueño de un trampolín gigante. Lo, lo del calistrí vale eh el Incluso trampolín una, la, la la vespa ¿La vespa vale también? La vespa, no, la vespa no, vale. Un trampolín. <risa> Pero <risa> si <risa> me <risa> es que los conceptos no sé, se está pensando en poner las pistas de calistenia en el trampolín <risa> y tirarte con la vespa. Oye, no, no estaba, no seguramente, bueno, como lo habéis oído, esto lo hace fijo. Eh, Juvá, él antes de jugar en el Manchester en el Manchester City jugaba en el Inter. Sí. Pues Aún jugando en el Inter él era asido a ir a las gradas a ver jugar al Milan, al AC Milan, ¿vale? No. Y incluso fue a la televisión con una camiseta del Milan con su nombre detrás, ¿eh? sí, sí, mientras sí, sí. era jugador del Inter, tío. A una entrevista con la camiseta del Milan. Oye, Milan. Sí, sí, si lo vieron, creo que está en la tienda oficial de, del Milan, ahí con la camiseta estando él en el Inter. Es, es muy que, fuerte, tío. ¿Qué hacemos que no hablamos de este hombre todos los días en el Migronda? No en eh, la semana pasada lo llamaron. Eh, hace creo que fue el año pasado o hace dos años, el, el Manchester City en el en el derbi de allí de Manchester le ganó el United. 1-6 en, en el Ultrafer en casa del Manchester. Pues bien, el día después Balotelli que dijo, joder, voy a descansar. No, lo que hizo fue sacar su descapotable y se paseó por la ciudad saludando a la gente y chocando los cinco a cada aficionado que veía con la camiseta del Manchester City. Sí. <risa> un baño, o sea, sí se que dio que un vuelta, baño de masas, se quería dar, básicamente. Wow. Y luego además era un baño enlazado de su trampolín. <risa> fue detenido por la policía conduciendo su Maserati, esta bastante conocida, con 25.000 libras en efectivo en la guantera, sí. y cuando le preguntaron por qué llevaba tanta pasta, dijo, "Porque soy rico y puedo." <risa> Esa fue la contestación que le dio a la policía a Mario Vázquez. Qué Guasoteri. chulo que es. En junio de 2010, en visitó el barrio de Escampia. En la periferia de, de Nápoles, uno de los barrios más peligrosos de eh, Europa. Y se hizo fotos con dos campos con dos capos sicilianos, lo típico de un jugador de fútbol, ¿vale? Y tuvo que declarar incluso en un juicio <risa> con el Cobra por... y el otro, ¿no? El, <risa> el Barbas. Tuvo que declarar en un juicio, ya te digo, eh, eh a mafiosos. Buah, wow. como si se echara una foto con yo que sé, con no sé, venga. ¿Te va, te va, menos mal que menos mal que el que el fútbol no la ha cambiado tampoco, ¿no? no, no sé. Otra, otra muy buena. Aquí Esta mezcla todo, ¿vale? Su su pasión por las mujeres, su destino de que va a acabar probablemente en la cárcel del trampolín. Y el coche, y el coche, estrelló su coche contra una cárcel de mujeres para poder echar un vistazo. Y fue detenido. No, no. Te lo juro, que sí, vistes. sí, o sea, era una una como un no sé lo que será allí en Inglaterra, una cárcel para mujeres. Feliz. De que sé sí, que si hay algún centro penitenciario para mujeres. Y, y, y este yo el coche. Para, para para ver lo que había, que saliesen para las mujeres. Sabes lo que pasa, no, que no. realmente ya sabe Dani cómo son Dios. estas cosas, esta cosa de los periodistas. Realmente él quería entrar, él quería entrar y bueno, tuvo un pequeño accidente, pero no es que estrellara para para poder echar un vistazo. Hombre, claro, eh va a llamar la atención, que sí, se entiende, que como también. Como lo que hicieron los tontos estos con la Cibeles, ¿no? Que se estrellaron, sí, si pues, os acordáis. Sí, no. sí, el origen sí, este de aquí, alguno de estos. Sí. Exacto. Es también tuvo otra de estas bastante bonita fue cuando fue a un colegio hace un par de semanas o tres, todavía no la tengo por aquí apuntada. Sí, ah, cierto, cierto. Fue fue al Así. colegio a preguntar si podía mear y y se quedó todo el día allí con sus amigos dando vueltas por el colegio. Hace poco incendió su casa con fuegos artificiales. Eso también sale en la tele. Sí. Tras la correspondiente multa se le obligó a ser imagen de una campaña de concienciación sobre la peligrosidad de los fuegos artificiales. Ya le pudieron haber hecho también Eh bueno, porque pues si tuviera que que hacer imagen de una campaña de concienciación sobre los peligros de los trampolines gigantes. <risa> Por ejemplo, tampoco estaría mal. Yo estoy deseando que no se acabe nunca la lista Esta que tiene de de baloteles. Me quedan unas cuanta ahí. Que... Y lo más lo más seguro es que dentro de 3 meses pueda venir con una igual de larga o más, Fua. nuevas. El día de Nochebuena pagó más de 1000 € para invitar a toda la clientela de un bar en Manchester y me dejó otros 200 a la beneficencia en una iglesia. Fun, sui fun. Sí, señor. Eh hay un rapero que se llama Tishni Strider que Disney. le compuso un rap que se llama Why Always Me. Why Always Me. ¿Por qué Why Always Me? Porque una de las últimas veces es esto que estamos escuchando que vino, nos pincha y que eh una de las veces que que lo arrestaron y tal, eh al día siguiente marcó un par de goles y y tenía un lema debajo que ponía, ¿por qué siempre yo? Why Always Me. Me gusta la frase. Anos my but I'm happy. Es una buena mierda la petición. ¿eh? <risa> Vamos, ah, es que no te gusta nada. nada Sí, eso, eso, eso No lo sé yo, sé yo sé que la habían compuesto Mira, lo llevo ¿Qué pasa? Ey Turnéame el coche On my ride eh, una, una noche, tío Ganó 25.000 libras En un casino Y al salir ¿Sabéis lo que hizo? Donar 10.000 A un vagabundo Toma ya Es que la idea no es mala, gente. Está un poco loco. Yo una vez le di 10 € a uno, un poco loco soy, de borrachera. Sí, si hubiese tenido malo hubiese dado 11 €, o sea. Pues nada, tío, estas son las las cosicas de de super mala. Mola, tío, qué qué guay, que Mario Balotelli. Yo creo que os estáis cuenta, perdí, perdona, toda toda la gente está excéntrica y que puede ser muy capulla, pero bueno, al fin y al cabo son estrellas del robo, son super excéntricos, tienen sus momentos de decir, hostia, voy a ser buena persona. Toma, toma dinero. De verdad. Ah, Guti muy así también, muy en realidad que lo conoce dice que es muy generoso, que si te ve por ahí aunque no te conozca nada te invita a todas las copas. Sí, mola. Lo que le falta a Guti es un poco de personalidad. Bien. Porque tío, durante unos años era Beckham 2, ahora es Blackpit 2. No, sí. no, hombre, no. Es que el, el look este empollón no lo entiendo aún. Oye, eh vamos a ir despidiéndonos ya, vamos a hacer la pausa publicitaria y enseguida volvemos. Perdí que sí. te iba a decir una cosa sobre Guti. Guti le he odiado, bueno, le odiado no es la palabra correcta, pero no lo nunca lo ha aguantado y ha sido dejar el fútbol y empieza a caerme bien, tío. Pero pues que eran unos meses, lo escucho no y, y me un... cae bien, me empieza a caer. Se quedan un par de un par de meses para volver, Volverá. ¿no? Volverá por nada. Bueno, pues esta pausa publicidad sin publicidad, claro. Mmm, para venir con ¿qué? Con Aitor Menta, nuestro gran amigo cantautor. Vamos para allá, Aitor. con tus tíos. Hola, Thor, bienvenido. Pasa, siéntate ponte cómodo. Hola. Aquí tienes a un montón de amigos y en las ondas más todavía que quieren estar ansiosos por escuchar tus temas. Hola a todos los oídos que me escuchan. Coño, hola, eh, Thor. ¿Qué Hoy... tal? ¿Cómo llevas el frío con tus pantalones de pana? Pues la verdad que bastante bien. Lo único que es inconveniente es mi camiseta transparente esa de rejilla que me compré, porque fui el otro día a un bar Y vale. y y me dijeron, ese ese cliente un millón. Y y me dieron una camiseta de rejillas. O sea, eh, era un bar un poco sospechoso. Me canté más sobre eso, ¿sabes? Sobre un bar con rejillas. No, no, un un bar sospechoso. Un bar sospechoso. Mira, pues era una noche tranquila. Uh -huh. Me me toqué un concierto de ellos de los míos multitudinarios en la plaza de las Flores. Sí. ¿Cuánta sí. cuánta persona? De madrugada. Números, números. Eh, 2. Dos más yo orgía. <risa> Bucareste. Y y después me fui por ahí y aguanté lo típico que te echan en los bares, que te dicen, "No lo amas, apestoso." Lo que me pasa mucho. Y y entonces dije, "Voy a entrar a este sitio" y encontré a nuestro amigo, ¿os acordáis de él? ¡Hola! Adiós. Daniel, Felipe, vale, Felipe el triste. Felipe Felipe de Sat. Hola, Felipe. ¡Hola! Estos son los momentos que digo por qué hago radio. Da tanta da tanta revolusa escuchar a Felipe. Hola Felipe, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estoy. Madre mía. Es que ayer salió con Santi. Sí. Eso yo Santi con Santiago Aidour. Y esa cosa además Santi Aidour, Felipe, Santi se recoge, es un pringao. Bueno, pues mira, todo el mundo hace featuring con Pitbull, tú eres más original con Felipe el triste cuando cuando quieras nos ponemos manos a la harina. Vale, es un es una versión de la canción de Will Smith. Digo Will Smith para, para ser más profesional Will pues me... Smith Will and Me <risa> Y la canción de Wild Wild West De la película de Wild Wild West Oye, Vamos para allá Que podrio Ah, sí Fui a un bar Sí que, sí que, sí que Fui a un bar Chiqui, chiqui Fui a un bar Fui a un Barbar Gay Fui una vez, y mira que no lo sabía Que yo fui porque era lo único que había oh. Y mira que, yo que sé, me entró un no sé qué ¿Qué yo. más da? Me lo pasé muy bien yo. Moviéndome <risa> en la pista como tono y sin maneras yo. Me crucé con un, alguien conocido ¿Quién era? Eras tú, Felipe el Triste ¿Y Hola. cuál fue mi alegría? Me invitaste a una copa Y rata me sí. parecías Y la gente se pensaba que esto era amor del bueno Pero mira Felipe, de salida solo tengo un agujero El que entra en mi bolsillo ¿Dónde sale mi dinero? Yo, yo. <risa> Barbar Gay Barbar Gay Barbar gay, gay. Te tirië los trastos mm. Barbar Estamos tú y yo En un barbar gay, gay. Pero aquí Yo sigo sien Estamos tú Y yo En un barbar gay Pero no sé Yo no. por qué entré En la pista, muévete del revés. ¿Eh? En el pato mareado. ¿Cómo? Baila el hula hula en un ciprés. ¿Cuál? O? ¡Que me invites a una ronda! ¡Coña! En la pista hay que listo, que me siento mamá Parece que hace un año que aprendí a patinar O el suelo me resbala, o el cielo me da vueltas Creo que voy muy chispao y la gente me alimenta Felipe no me invites más, eres mi mejor amigo ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está mi abrigo? ¿De quién es el paquete que mi mano está tocando? Oh Felipe, ¿pero qué está pasando? Mm, barbargay, te viento a tener un barbargay ¡Qué alegría y todo! Barbar Gay ¿Te tienes los trazos? Barbar Gay mm. Estamos tú y yo En un Barbar -bar Gay Pero aquí y yo, yo Sigo siendo el... Bien, rey. baby Estamos tú y yo, yo, yo. En un Barbar -bar Gay Pero, Pero no sé por, por qué entré Barbar -bar Gay Me gustó mucho bar -bar Lo volveré a entrar Barbar Gay Te quiero un bar de maricón muy bien un fuerte aplauso silencioso y sin palmas José Luis Moreno te ha gustado Dani me ha parecido recordar mi época de José Luis Moreno lo echo de menos José Luis a ver si me contratas ¿qué pasa? oye ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? <risa> que, que ya ya empieza a notarse la noche de, la noche que Te, tengo un poema si después hace falta vale no no hace falta ha, ha, hacemos una pausa con una canción Felipe. de un grupo que nos gusta mucho la garza amarillo este es el último día empieza a sonar ya y qué pero bien seguida vamos a tener aquí a Albert Ceal que va, va a hablarnos de su libro y el Cheque su tweet libro bueno yo el voy. Cheque Vámonos ahí en, en la puerta para por por aquí Un día que fuimos volvimos me acuerdo bien sin cogernos de la mano desde el tren sin buscarle los pespuntes a las bromas reprochándonos hasta el tapón del gel y el amor no tuvo mucho más que hacer me acuerdo bien de las lágrimas de fuego que lloré Y ahora lo veo distinto Y ahora lo veo distinto diferente raro extraño dándolo todo por perdido separarse y no volver a verse en años ni que fuera un instante diferente raro extraño tonto y tantas veces digno que parece que es jugar a tercer año Yo levanto mi copa y la parte que me toca, piensa aquí todo lo que me pasó, la idea que pasó, es la dentiel que le ponga, dice sal, dice siente todo sin perbola y salga lo que salga de tu boca, estás para canturé en mi ropa, tú salir para disfrutar la visión en toda, y sabe cuál es la parada, tú siempre dando puta, yo sigurando solo tu chota, y el último día que fuimos amigos pero al revés, comprobamos cómo no puede valer con la fuerza de un traidor pa incendiar Troya porque Troya decidió que no iba a perder el rumor no tuvo mucho más que hacerme acuerdo bien y aprendí que hay cosas que es mejor perder y ahora lo veo distinto y ahora lo veo distinto diferente raro extraño darlo todo por perdido Se ignorar verdadera 100 años de que fuera un distinto hiperente raro extraño tonto y tantas veces cínico que parece que escudara tercer año y si le quita los males que van a fondo perdido yo sabiendo lo que sabes no hay que saber quien ha sido tan yo buscar de lo bares me estoy quedando dormido y ahora lo Estoy y ahora lo veo distinto, diferente. Darlo todo por perdido, separarse y no volver a verse en años ni que fuera un distinto, diferente, raro, extraño, tanto y tantas veces cínico, que parece que es jugar al tercero a añorar a lo mío. Y ahora lo veo distinto, diferente. Y di todo por perdido. Ya no he vuelto de este en años ni que fuera un distinto diferente raro extraño tonto y tantas veces cínico que parece que es jugar al tercer daño en el microondas aquí con redes sociales esa sección dedicada a los Twitch que Pitch. que se dan a conocer en el mundo. Chicos, recordar que tenéis el microonda radio.com para descargarnos y aparte nuestro nuestro Twitter, nuestro Twitter @elmicroondakeonbajo y como decía al principio, el programa hoy tengo el gustazo de presentar aquí en el microondas a un Twitch Star, un Bit Star, así como suena, sin nubes dobles ni dobles es ni, w, ni nada, que me dice que lo dice. Lo dice. Y y es que además tiene el don de de ser de carne y hueso, a diferencia de, otro, de otros de otros Twitch Star que solo son twiteros. Él es Alber Ceal. Hola, Alber. ¿Qué tal? ¿Nos te recibe ya? Hola. Se muy bien. Te escuchamos perfectamente. Alegría. Oye, el teléfono es de Carrefour, lo digo pues a ver si se me escucha mal o algo. Es que estamos en Carpo, con la crisis el no no es no es de platiquete. Oye, sí, tienes no. que tienes que probar los teléfonos de Alcampo, mucho mejores, ¿eh? De Alcampo. De Alcampo sí. o incluso los del Mercadona, que ahora lo saca todo. De, sí, Bu ah, buenísimos. Pero Alcampo ya se fue, ¿no? A tomar por culo. Se fue Alcampo, sí. <risa> se fue Alcampo, está <risa> bravo. No, no, cierto. Eh, por cierto, ¿sabías que el director de Alcampo cuando quería ligar decía, "Esta me la llevo al campo", en vez de al huerto? <risa> Qué gilipollez, Alberto, vamos al a la Dina. Oye, que que has sacado libro, tío, de tripas con razón, que me encanta el título de primeras, te lo digo. Es una meticulosa recopilación de, de de tus mejores tweets, los menos malos según tú, según he leído, y Albert, ¿cómo cómo viene esta idea? Esta invasión de de tweet de seguidores que que te lo piden o cómo es esto? Pues bueno, eh, antes de nada es un honor estar aquí, lo digo en serio, es un poco pelota, pero es que o sea, pues, yo vos te escuchando mucho, soy muy fan. Ayer, ayer le he comentado, yo le he comentado, en verano escuché Repetidos y Tripi tidos oh, no. porque estaba enganchado en en el trabajo, yo digo. Eso me contraté. ¿Quién es? te quién te obligaba? Eso es un verano con tiempo, ¿eh? Eh, es un verano con trabajo, pero no en serio muy muy bien, eh, muy bien. Gracias, estoy contento. Pues muchas gracias, nos encanta que nos peloteen, la verdad. <risa> <risa> el peloteo es sano y maravilloso. Ahora me a ver, pero date tiempo vosotros un poco y ya. Está. Venga, vale, bueno, eres qué el mejor. Te quiero. Es? Esa <risa> que lleváis puesto. <risa> un gorro de lana. Bueno, a ver, como decía, vamos a hablar de tu libro. Eh Bueno, que, mira. ¿Cómo cómo cómo es esto de sacarlo? Pues esto de sacarlo es porque una una amiga afortunadamente ajena a Twitter para ella, pues eh pues me dijo, "Oye, tú tú qué tú qué coño escribes ahí?" Y y le puse un par de ellos y le hizo gracias y entonces pensé digo sí si los y se si pongo a recopilarlos y se si los hago en un librito y lo pongo un poco guapo y tal. Y y eso fue hace mucho tiempo. Ahora ¿no? <ríe> ha bien. llevado muchos meses que parece una tontería, pero la la selección bajar hasta las profundidades del del Fáster, más mm. apisales y ver cosas que no recordaba ni haber pensado, pero que allá están. Pues una una buena idea, una buena iniciativa. Bueno, una locura, una locura, pero ya está hecha. Sí. Además, al ver bueno, con con de prólogo la... de Raquel Martos, la la chica sin barba pelirroja del hormiguero. <risa> esto esto sube el nivel, supongo sí, nada, la convencí, la convencí, no, no sé todavía cómo. Sí, seguro que nos está escuchando, así que un un beso grande muy fuerte. Pues pues sí, oye, desde aquí animamos a toda la gente que que se descargue el libro. Yo ayer mismo lo compré por solo 1 euro de en de tripasconrazon.com. Tenéis el este maravilloso libro recopilatorio de Albert Ceal, 11 secciones, 68 páginas, 545 tweets, 47047 Eh, Tuits eh, Carácteres Carácteres, perdón Todo correcto Todo, todo correcto. de cabeza Estoy siendo un poco Santiago Segura Promocionando aquí una, una película <ríe> Llevas una camiseta hay... y lo sabemos <ríe> <ríe> Viene mucha gente aquí a la radio A ser entrevistado con camiseta De, de, de lo que promocionan Y digo, joder En realidad van, van a caer una camiseta En la que sale Santi desnudo Es <ríe> la que regalamos aquí <ríe> Bueno, pues todo esto Es lo que ofrece este hombre eh, Para leer Para leer una recopilación maravillosa de Twitch y bueno, bueno. si quieres vamos ya con con la recopilación, la otra recopilación extra que nos hacen aquí los zanguangos de siempre del microondas, van a empezar ellos primero. Te dejamos en último en último lugar, si no te importa. Para eso es el primero, ya no sé, va. No no mola tanto si me dejáis decir algo, bueno, mejor dicho, si si no si es que no hablo es que me he muerto, porque ya sabéis, con las olas de frío y tal, esto y eh, estamos un poco en estado de shock todos, sí. y así pues te puedes imaginar. Pero vamos, sí, eh, espero sobrevivir. Ya yo yo sigo aquí en línea. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, ¿quién es quién es el primero? Venga, yo, ya he dicho que no es lo... de nada y ya les pasaremos la factura. Venga, perdi, perdi en primer lugar. Ya que dices tú que que mola tan poco ser el primero, venga, yo mismo, venga, hago. Ragachuchev. Si yo era tu segundo plato, tú eras mi quinto cubata. Mort, me quiero cambiar el nombre legalmente a Conciencia Tranquila, para que todos quieran acostarse conmigo. A como están, no tengo WhatsApp y soy feliz. Llamadme rebelde, llamadme rara, llamadme a mi Nokia 3310. La libretilla, chihuaca, te quiero, pero solo como abrigo. Hugo Bonet, yo puedo guardar perfectamente un secreto, el problema es la gente a la que se lo cuento, que no puede. Neil Young-One genio en Irvian Wan, siempre. Cuando Masiel escriba sus memorias, empezará cada párrafo con sangría, mucha sangría. Buscando a Dori, soy ladrón pero de élite, ¿robas llamantes? No, trabajo en un banco. Wan Jensen, si te dieran a elegir entre un iPad 2 o que se acabe el hambre en el mundo, ¿de qué color lo elegirías? Enma Chang, más peligroso que un racista dando el pistoletazo de salida a la final de los 100 metros. Y por último, albardado, contestar la duda ofende en los exámenes tipo test. Eh bueno, tengo por aquí alguno de del de Gran Alber claro, Alber. Claro. Ahora Albert. viene el momento pelota. Porque por Alber que me me leí el libre, se leé el, el tirón, eh, descargaronlo porque es muy bueno. Del tirón ¿Qué? o de pagar por él, que es pagar un huevo con él, por supuesto. Sí, que como dijo eh, un colega tuitero Martin Rockets, por 1,20 te compras un periódico y te dan 10 gustos con este igual, esto es una risas. Sí. Además de verdad, además se, de verdad. Se leéme del tirón de del empujón, porque ese se leé normalmente en el Batter. Sí. Yo sí. Yo, <risa> <risa> yo lo yo lo vamos, lo, lo, he, lo he leído ahí. Es un libro de Batter, literatura Batter, ¿eh? es la base, sí, eh. Eh, todo. el gran albercial alguno de los tuits que podréis escuchar ahí muy bien diseccionados eh, por ejemplo en un apagón en lavapiés no se ve un pijo me he cortado el pelo estilo Mark Hamill llevo un look a Skywalker si Alemania es el motor de Europa Suiza es el reloj y Suecia el sofá es Tronholm no os quiero asustar pero existe la posibilidad de que vuestra canción ya esté en la lista negra de Pitingo y por último que este me encanta si pierdo el tiempo es porque me lo he ganado muy bueno a ver Bueno. Muy bien, a ver, Santi, ¿qué nos traes? Bueno, yo he hecho elementos de degradación humana, que es reírme de los tópicos típicos que se pensaba que no llegarían nunca. Sí, hombre, y sí. Y ha llegado a, eh, hoy. Y quedan bueno. y quedan todavía, espérate. Auto autopeloteo, eso lo también. Bu es lo problema. bueno es hacerlo borrachos, porque así al día siguiente cuando lo lees dices, muerte? "Coño, qué bueno". Es idesto de quién es. Sí, incluso cambiarte el avatar, cambiarte el nombre y dices, "Se diría genial". <risa> yo, yo siempre y Sí, el Fabe, el Fabe, vamos, yo lo he hecho a mí mismo, me encanta. El Fabe, venga, Fabe. Venga, arroba a... No, digo, no hace falta decir arroba ya, ¿no? Venga, pues... Arroba es corte. Arroba, arroba. Amalio Rodríguez dice, papá, quiero ser estilista. Que eres gay, vamos. No, sí. No soy gay. María, niño es gay. No, sí. No, sí. No, sí. Bueno, un poco sí, vale. El cojo de Lepanto. No quiero ser alarmista, pero mi padre tiene una empresa de alarmas y seguridad y la, y la voy a heredar. Bueno. <risa> Josh Barrios. Las letras XD le quitan seriedad cualquier frase. Ejemplo, tu mamá se murió, pero está las mejor. XD. <risa> Mr. Drink, querida MTV me preguntaba si me puedes devolver la M. Tú sabes, tú sabes mientras no has esto usando, entonces atentamente Úsiga. Vamos que Úsiga. No, <risa> no hay música ya. <risa> Aneal Coax, qué guapa eres. Dime algo que no sepa. Tengo sida. <risa> y otro día Aneal Coax me ha gustado mucho, es un descubrimiento de la semana. Para el 2012 vuestro reto será conocer a chicas que no se pellen punto jpg. Qué <risa> <risa> buena. <risa> qué gran verdad, es verdad. A ver, y, y clic clic clic. Venga, empiezo. Golden Prof dice, "En los colegios deberían de dejar de enseñar a conjugar el pasado simple y empezar a enseñar el futuro complicado." Bien. <risa> Al charco. Eh, para los terremotos los gitanos usan la cara, la cala Richard. <risa> <risa> Rabia del sur de Carlos Ginalado positivo por profiterol. <risa> Y <risa> era ese me encantó a mí ese uno de los mejores. Es un poco profiterol, sí, el hombre. En Machu Picchu, dice ocho de cada 10 mujeres recomiendan ir al baño de dos en dos. Las dos restantes han ido un momento al baño. <risa> La libretilla como quisiera que el cantante de Mana intentara lo de vivir sin aire. <risa> Lope de Toledo. Le fue la gorda de mi novia se ha sentado encima de mi iPhone. Ahora tengo un iPad. Isleme <risa> Il o ilemeg o yo que sé, ilemo. Una monja otra mostrando su brazo. Mira cómo me dejó la bizpa y la otra monja levanta su falda. Pues mira cómo me dejó el obispo. Qué <risa> bien. <risa> <risa> Martín Rockets dice, "Sí si he defraudado a Hacienda es porque esperaban demasiado de mí." <risa> Qué bolen Martín Rockets. Isabela Torclining ¿Cómo se llaman los cabrones que se han hecho ricos con lo de la manzana? Los de el iPhone. No, no, tío. no, tío. Ah, ya, joder, los de la iglesia. <risa> <risa> y ahora Alberto Al Ah, ya. Dice, "Oh Dios, es Manuel Fraga, no te muevas, su visión se basa en el movimiento." <risa> que decir que estaba estaba vivo, que que en paz descanse, que en paz descanse, pobrecito. Es que lo vi demasiado bueno como para dejarlo fuera hoy. <risa> además, sí. además están poniendo Jurassic Park la trilogía en la 4. <risa> ¿Cuál? <risa> la tarde que había el tributo, ¿no? A... El tributo a Fraga. A Fraga. La, Otro. La tercera, la tercera es muy buena, es un dinosaurio despertador, ¿no? Dinosaurio <risa> y va y va a colaborar en la cuarta, pero al final nada, no, no pudo. Un polito, no, es un polito pero va a sustituir a Senegal lo sustituye, creo. <risa> eh otro de Alberceales para el eslogan de la candidatura de Madrid 2020 se baraja. Ya son tres intentos, tener piedad o ay, vaya, dame algo. <risa> <risa> bueno. Sí, este, este, este me toca decir que me toca los cojones ya, pues <risa> mi más ilusión y, y el madrileño encima. Sí, sí, sí, sí, sí. sí es sí, un y tema y está bien. Es unas olimpiadas inventadas, cómo se llamen, coño. Sí ¿Qué te aparece el logo, el logo muy bueno, ¿eh? El logo es muy bonito, es Sí, de todos los benditos de que es una mierda, es es verdad. Es que tiene muy demasiado ceros, demasiado ceros para para yo, la yo, que despiertamos. Yo lo veo como lápidas de payasos. No sé. Sí, bueno, un poco. Era muy gore, tú. Aviones, pero bueno, puede ser, puede ser si total. ¿Qué más da? Y y bueno, que, si se lo voy a dar, a, yo que sé, a a otro. A Orihuela Voy a decir el último Albert Ceal Dice La tercera guerra mundial La gana el Barça fijo Muy buena Muy buena Ojalá ¿Has ojalá. acabado? Sí, sí, sí A ver que si no No me, me entero Me he torrado mucho con todo Bueno, pues mira eh, Ahora vienes tú, Albert A ver A ver Vas a darnos un vas a ofrecer una selección de tus tweets, aquí como esta gente que son de otras personas, supongo. Sí, sí, claro, claro. Muy bien. Yo cogí yo cogí tweets, son son muy clásicos, eh, son son añejos ya. Son de los que he dado yo el el, el Fapstar del día, con lo cual pues hay algunos que son pues eh, tienen ya solera. All right, the clocks. Por ejemplo, tenemos a Red North que dice mi currículum tiene 45 páginas. Creo que había que quitar el apartado de mis poemas favoritos. Eso <risa> <risa> <risa> es genial. Este es muy original, es de eres la mierda repito, eres la mierda. Que es una dirección como de ordenador. C dos puntos mis documentos, mi música, electrónica barra todo esto va eso por barras, barra techno, barra hard techno, barra muy duro, barra super duro, barra durísimo, barra Laura Pausini, barra las cosas que vives eres. <risa> Jaime Rubio que dice, según Mirlo Arena son los montoncito en punto. <risa> qué bueno. Este es más este es más serio, más filosófico de Noche de perros, que el problema de la sociedad es que estando sobrios hablamos de tetas y fútbol. Estando ebrios hablamos de sociedad, filosofía y soluciones. Muy bueno, qué genial. Es verdad. Me lo voy a tatuar en el culo. A ver qué tal de tu me... tatuaje de longaniza, ¿no? Al <risa> lado sí. Goris Brusenko, que volverá uh. a twittear cuando folle. Es de los que ya no quedan, de los que ya no quedan con nadie, me refiero. <risa> La Risión dice, "De otra cosa no sabe, pero de física cuántica ni puta idea." Qué cabrón, yo re, eso bueno. Luego, Garzari. Esto es genial. La Vuelta a Ciclista a España es como un elicurador precoz. Se termina de correr sin que nadie se entere. <risa> <risa> Otro, quedan dos. Jaina Taurus o Jaina Taurus. Mamá, ya tengo 15 años, ¿me compras compresas? A ver cómo te explico esto, Enrique. <risa> y el último, de ultramudo dice, "Me está gustando mucho Twitter, espero que no aparezca el dueño del móvil." <risa> y estos son, estos son los que yo Genial. Muy, muy bien. bien, de verdad eh genial. Tendrías que que venirte aquí ya. Ya mismo, coge el el bus. ¿El, el bus? ¿Cuántas horas hay hasta allí? Pues, Son aquí 15 horas a que a Murcia, pasa. Pues pocas, pocas, pero nos han gustado mucho Alber y de verdad que te invitamos a que vengas cuando quieras aquí a Murcia. Mucha gente pues... viene y dice, "Pero esto es Murcia? Yo me esperaba una mierda, pero no." A, a la gente a la gente le mola y se lo pasa muy bien, de verdad. Aquí tenemos mucha marcha. Yo no hago chistes de Murcia nunca porque os quiero. Claro. No, no, no, hombre, no, si nos quieres a chistes de sobre Murcia más. A <risa> ah, nosotros bueno, bueno. nos gusta. Bueno, que sepas que cuando quieras estás invitado aquí para tomarnos esos alcoholes. Perfecto. Por cierto, que ayer estuvimos con con los de No Reply, que que vinieron también grupo de, de Madrid, de Madrid de muy, muy majo, ah. son de hecho los que lo que hace la cadencera, qué cosas, al final los hemos conocido. Y un grupo español. Un grupo de Madrid también al que le mandamos un, un un saludo. <risa> Y nada, Alberto, qué encantado. Vamos a recordar eh que desde 3w.detripasconrazon.com puedes descargar este libro tuitero con el mismo título, De tripas con con razón, un recopilatorio de tus mejores tweets que ya hemos visto que son buenísimos, así que lo mejor bueno. para echarte unas risas y y cagar a Gústico. Bueno, bueno, <risas> que me pongo colorado, de verdad. <risas> Bueno. Sí. Vale, eh, Por mucha todo, que nos vemos y y, y, y allí estaré cuando vaya a Murcia o solo a visitar, hombre. Claro, Muchis, muchísimas gracias y, y ya sabes que estás es en tu casa. Vale, eh, oye, oye, Dani, Dani, lo he dicho Albert, eso, Albert, ¿no? Albert, Albert. Cera, Albert, Albert. Albert. Pues eh, realmente no lo sé ni yo, el Fea se supone que es un es un apellido inglés y Alber pues Albero, Albero como quieras, pero bueno, es Alber. De... Yo a lo a lo físico como este. Oye Dani, ahora que se vaya, que se va Albercial, podemos quitarnos ya el gorrito este de lana o no? Podemos quitarlo. <risa> vale. Era un homenaje, qué pena que no la hayas visto. Qué pena. Vamos a ir los cuatro con con gorro multicolor. Yo pues... no me lo de a quitar con vuestro permiso, que ya, yo te digo que se congela. Muy bien. <risa> es el gorro que te da en realidad esas ideas, ¿no? El gorro mágico. Hace que no se vayan. Sí, Muy bien, sí, me lo piden mucho, me voy a poner con las agujas al final a coser porque ya venderlos. No, a venderlos están feos. Como pipa. Muy bien, Albert, pues vamos a pasar ya a lo siguiente que aún tenemos muchísimas cosas que quedar aquí en el microondas, vienen bien ahora mismo el popurrí, más mierda, te hay que noticias, a ver si da tiempo a todo. Eh, un abrazo, tío. Cuídate y nos vemos, nos escuchamos. Un abrazo. Igual sí, un placer. Un placer. Un Gracias. Hasta la próxima. Vente, eh, muchachos. No, eh, no. Chao. Eh. Nos vamos ya con el Popurrí que. Venga. El Microntas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más reconvulsionantes. El Microntas. Tu radio Oh yeah, Popurri University aquí en el microondas, el microondasradio.com. Oye, que vamos con esas cosas que vamos. han ocurrido en el mundo, científicas y cosas que no, cosas que sacan de estudios, por ejemplo, oh. he leído por ahí esta semana, sabéis que cada segundo se crean 11 nuevas 11 cuentas nuevas de Twitter ¡Adiós! cada segundo, 11 según un análisis de la aplicación Top Charts. Y 10 son mías. <risa> el número de cuentas registradas actualmente en Twitter supera los 465 millones y se espera que a finales de este mes de febrero se llegue a los 500 millones. Y eso y cada segundo para todo el mundo twittero, ahora que hemos hablado con Albert Ceal de tripasconrazon.com, cada segundo 11 nuevas cuentas de Twitter. Hammer. ¿Os gusta o qué? ¿Hackle qué? ¡No puede ser! Hombre, es que en realidad Twitter mola. Y pues hay mucha mola. gente que... Está. Pero la, la pregunta es... Más de 250 ¿molará si, millones. ¿Molará ¿tú? siempre? ¿Eh? No. ¿Molará siempre? ¿Molará siempre? ¿Tú? Sí, antes molaba el Hotmail. Y ahora el Hotmail, ¿quién lo usa? ¿Eh? Hotmail. Sí, y el MySpace. ¿Y qué? ¿Qué pasa? <risas> pues como decía, más de 250 millones de mensajes o tweets eh, al día que oye está bien no está mal y 249 son míos si cobras un, un cencimigo por twitter fíjate si te si te forras ahí no el que cobras el del, el que lo creo chicos ¿sabéis en qué país se tuitea más hostia la que está de que pues de, acu <risa> de acuerdo con un estudio realizado por la compañía francesa Semiocash entre septiembre y noviembre de 2011 los usuarios de Twitter que van mensajes publican son los que viven en los Países Bajos ahí ese va. ese país también es mío tendrá que ver la marihuana en esto claro, no sé está está más cerca del infierno claro Sí. y de la inspiración. Eh, le siguen los japoneses con un 30% y la tercera po eh posicións ahí para quién es? Para España. Lo tenéis aquí cerca, justo aquí. Alicante, Andorra, no, Estados Unidos. O oh. eh, en Japón hubo una oleada de tweets. <risa> Oye, pues una cosa sobre Murcia, sobre Murcia digo, sobre España, voy a decir una cosa, cada vez que que hay eh bueno, los TT globales, siempre hay uno de España, ¿habéis dado cuenta? Ah, no en pensado. los TT mundiales siempre hay alguna cosa, el TT de lo que más se habla en el momento, siempre hay algo de España, por ejemplo, salvados Mm. Uh -huh. Por ejemplo, o Rajoy, toros y flamencos. Sí. <risa> Siempre. Chicos, os voy a dar una noticia de última hora, olé, que olé, me olé. he equivocado, que eso ha muerto. Eh, no es Estados Unidos. Estados Unidos es la cuarta, atención porque la tercera en efecto somos nosotros, los ah, españoles. ¿sí? ¡Olé! ¡Olé! El bronce. Lo que hace una equivocación en las noticias hace alegría, felicidad, eh. Sí, bueno, qué bueno. Bueno, pues Me hasta aquí Me voy de aquí. Hasta aquí estas noticias de Twitter. Vamos ya con lo importante. Ojalá sea bueno. olímpico el Twitter. Chicos, ahí es que soy muy lecherón, vosotros a pedir leche. Leche, leche, sí. Yo solo la mía. A mí mis padres me pegan. No, vale. Bueno, voy a, o... a empezar a hablar antes de que hagáis más chistes sobre leche. <risa> beber Pero leches. Beber leche mejora la memoria, chavales. Madre tomar I'm tomar al menos un vaso de leche al día podría tener un efecto positivo en el cerebro y el rendimiento mental, según se desprende de un estudio publicado en la revista International Dairy Journal. ¿Okay? Uh, yo, yo no bebo leche. ¿Qué ¿no, dices que bebé? qué dices que mejora? Pues el el rendimiento mental, perdi. Aqualó ah. ah. sus, sus autores de la Universidad de Maine, Estados Unidos, hallaron que los adultos que consumían más cantidad de leche y productos lácteos presentaron Mierda. una puntuación significativamente más alta en pruebas de memoria y función cerebral que quienes tomaban poca cantidad o nada de de este líquido maravilloso en el que Cleopatra se daba sus baños tan lecheros. Blanco. Concretamente los resultados demostraron las personas que bebían leche habitualmente tenían 5 veces menor probabilidad de fallar en las pruebas en comparación con los que no. Qué tal, dale leche. Mira que siempre os digo pues eh estás de resaca, bebe leche. Y Te claro. vas a acostar bebe leche. Te estás tomando un curry, bebe leche. Es muy hey. buena la leche. Eso le de patrocinado eh, por Pascual. Eso le pasó a Stephen Hawking y de tanta leche. <risa> <risa> Míralo. ¿Por qué enseñamos los dientes cuando sonreímos? ¿O sea, tanto calcio le toma? ¿Por qué? ¿Por qué es algo que sale solo? ¿Por, por sale qué ocurre? Bueno, pues un estudio sobre las expresiones faciales de los gorilas, siempre los monos aquí en el Mirandá, ha revelado que estos primates sonríen habitualmente mientras juegan para ofrecer una señal amistosa a sus semejantes. Así al mostrar los dientes a su compañero, a su compañero mono, se entiende les están diciendo que no van a dañarlo, ¿vale? Concluyen científicos de la Universidad de Plymouth. Plymouth, ¿qué le parece? Los monos de lo que se aprende, esto tiene que ver con los seres humanos, okay. serdi. Es una una señal de gratitud. Mhm. Uh -huh. Pero yo si, en Inglaterra la inglesa cuando te cenas los dientes no, o sea, gratitud, gratitud. No es claro, cuando es, cierra la boca, no, la gratitud. La por favor, cierra la boca. Bueno, pues nosotros en Clouds también sonreímos en parte por esto, para mostrar pues sumisión a veces si te cruzas con el jefe en el pasillo o simplemente como señal amistosa, ¿vale? De acercamiento hacia hacia otro era mejor sin sí. si enseñas los dientes, pero si si te los lavas también queda. Mejor. Oye, me normal que se ha pasado de moda lo de, lo, de ponerse el diamantito ahí en el diente. ¿Qué cosa más? No, era era como esto, ¿qué le pasa a esta tía? ¿Qué dices, se ha pasado de favor. moda? Yo me lo acabo de poner. Tú conoces a al, al amor de tu sueño y estás meses con ella y te quieres casar y eres el hombre más feliz del mundo y un día viene a casa con un pendiente eso dice qué haces vieja puta <risa> Sí, es verdad, eso pasa. A mí, a mí no. <risa> <risa> no, qué qué mal esos pendientes. Sí, si el amor de tu vida se llamase Morsa, ¿te gustaría? ¿Seguirías con ella sí. con ese nombre? Yo que soy filólogo, a mí me gustan todos esos idiomas. <risa> ¿Qué dices? <risa> <risa> bueno, y hablando de morsas y morses, sí, sí, sí, sí, sí. chicos, eh cuando oís cuando habláis por teléfono este son un concierto de falete o algo de esto sí, sí. o tapáis el el oído contrario para escuchar mejor yo no, yo me tapo siempre el mismo que estoy escuchando y no oigo nada mal, mal si estoy escuchando a falete lo más lógico es que me tape los <ríe> me dos se tapan los dos ¿no? No digo nada Se pone dos móviles que pues esto es, esta es una de las imágenes más extendidas en locales ruidosos sobre todo lo de siempre ver al hombre que se tapa el ruido eh alguien hablando pues por el por el móvil, ¿no? que se está tapando ahí pues el oído contrario. Sin embargo, semejante maniobra no sirve de nada, muchachos. La mejor estra estratagema es tapar el micrófono. ¿Es ¿Sí? que sí? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Por, por supuesto cuando no estamos hablando. Ah. Así podemos aprovechar la habilidad del cerebro para discriminar señales diferentes. Es lo que se llama el efecto cóctel. ¿Qué os parece, muchachos? <risa> Curioso, ¿eh? Curioso. <risa> pues tío, voy a intentar hacer una cosa. El es que nos has dicho lo del micrófono y tal y yo imagino a un tío que va con un teléfono y un micrófono a la vez. <risa> O sea, habla con un micrófono, con los micrófonos estos antiguos. Sí, el típico chiste de ponerse el micrófono en la oreja. Eh, voy a continuar en una fiesta animada, ¿vale? Nuestro encéfalo es capaz de distinguir una voz entre el barullo que nos envuelve, gracias que todos los ruidos llegando de diferentes direcciones y no suena igual. El móvil nos complica el trabajo porque el sonido ambiente se cuela por el micrófono y nos vuelve por el auricular. Esta trampa tecnológica nos impide percibir bien la voz de nuestro interlocutor ya mezclada con el con el ruido de la habitación. Vale en en cambio, ¿vale? Sí. Y aquí viene la solución mi pedesca, si cubri, si cubrimos el micrófono con con un dedo, el espurndón no llega ¿vale? el por el oído. Así que perfecto, guay, mola. Mira, tú estás comentando Danilo de la leche. Y aquí el, el, nuestro amigote Goku Junior por internet dice que beber leche mejora el rendimiento mental, han dicho los chicos del microondas. Este tweet va dedicado a mi pareja <risa> de Goku Junior, un saludo para ti en mi chat también quiero eh, poner para Twitch. Se las. Y no bueno, razones. voy voy con la última hora que hace tanto. Puedo no, puedo hacer un inciso. Eh, Dime, yo a mi a mis parejas siempre llamo como duice, le pongo el pañuelo un pañuelo delante del micrófono de teléfono y y pongo voz así, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo cómo que dices? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Ahora, ahora. Estoy de los tuyas te voy a matar <risa> que me quiera bueno me quiera, no. ha, ha llegado este frío siberiano ballestero como decía <risa> ¿por qué las mujeres sienten más frío que los hombres? porque ¿Qué? sienten más frío siempre es frío Bueno, pues menos mollas. Un investigador de la Universidad de Portsmouth, Mark Newton, mencionó que las mujeres sienten más frío que los hombres debido a que estas, las mujeres, las chicas, no tienen preservan mejor el calor que los hombres. ¿Qué ¿Onda? Las mujeres tienen la grasa corporal santi distribuida de forma más uniforme que en los hombres, culo. lo que sería una de las razones por la que puedan controlar más el calor. Joder, ¿qué os parece? O sea que que te tienen más frío o tienen más calor. Mm. Te más frío. Claro, claro, sienten más frío. Por eso puede venir, por eso a ah, noche, por esa noche había tantas chicas por ahí con minifalda. Sí. Porque lo pueden hacer. No es porque sea un poco así que no. Por, no, es porque pueden. Sí, con la gracia que pasé medio año en Inglaterra que estaba por el norte y hacía un frío que lo flipas y en el sur también. Veías a a las mujeres con con minifaldas que dices, por favor, en pleno invierno que iban cuando salían de de fiesta. Además son bastante golfilla, sí. Ahí, el... hay hay que favor. decirlo. ¿Tú ya has visto? ¿Pero cuánto alcohol ya? Y en el frío? y se y se sacó Ajá. una ley, se sacó una ley porque había mucha Los hospitales al final se llenaban de de chicas porque le había dado algo, ¿cómo se llama cuando te da se me ha ido la palabra? Tumador. Cuando te violan. No, cuando te da lo del frío. Ahora ah. de no frío. me sale. Bueno, hipotermia. <risa> y es una un hipotermia. hipotermia, coño. Y y sí, y se puso una ley para que se abrigasen, porque no <risa> se puede ir así por la vida. Bueno, chicos, que hay que poner una manta. Vamos con lo siguiente. Vamos a escuchar una de la mierda de qué nos va a hablar sobre el luto, el luto. Ike? Vamos para allá. Luto. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí en el Migrondas. Tu radio reconbustión. Volvemos con las mierdas de Iken. Mierda, mierda, mierda. Vamos a a escuchar esas mierdas y vamos a hablar del negro, del color negro Exacto, en el luto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se viste de negro en los funerales? ¿Por qué? Que cuéntame. ¿Por qué todo el mundo piensan que el negro pues transmite tristeza, seriedad, por eso vas a un entierro de negro. A mí me da alegría. <risa> pues según varios estudios antropológicos, antiguamente existía la creencia de que en el momento en el que alguien fallecía, su alma salía del cuerpo y buscaba uno nuevo en el que poder estar. Fondo. Este miedo a ser poseídos por los espíritus de los muertos hizo que entre las tribus primitivas se extendiera la costumbre de pintar sus cuerpos de negro. Así al estar camuflados, el, arma, el alma del fallecido no podría encontrar un nuevo cuerpo que ocupar. Dios, para que veas En el caso de algunas tribus africanas y en en la India se daba el caso contrario, el color elegido era eh o sea, para esconder blanco. su piel era el blanco, ¿Dónde? en contraposición a la tez oscura de sus habitantes. Hombre, nunca, nunca, nunca, siempre quería meter la palabra tez en algún lado y no sabía dónde. Fíjate. ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey, hey, hey! Hombre, es que la verdad es que es un poco es un poco racista tener que disfrazarte de negro para que la gente no elija tu cuerpo. <risa> <risa> En otras culturas se emplean otros colores eh como señal de duelo. Eh por ejemplo en el caso de de Irán se utiliza el azul entre los budistas el amarillo uh -huh. o en el antiguo Egipto el color que se usaba para representar la muerte y el luto era el rojo, símbolo de la sangre. El red. Más no diferenciación. Ay, el luto, eh, qué, bueno, qué bonito que distintos, es. Distintos distintos países, distintas creencias, distintas tonterías. Exacto, distintos igual de tantos por todos los lados, distintos colores. Pero ya lo que hacen la gente de estas de los pueblos que se quedan en el luto toda la vida, eso ya no tiene sentido. Ya el primer día, vale, que no se te mete el cuerpo dentro el espíritu, pero los demás, eso qué? Bueno, yo lo siento, lo no he estudiado. Mira, yo veo hacer una cosa, ¿vale? Y lo siento mucho por por aunque tengáis familiares, pero te me, la gente que hace luto me cae mal, ¿sabes? No lo aguanto, no me gusta ver a nadie de luto. ¿Siente ¿Sí que a Mario Eugenio? Venga, a ver. Ah, pues sí. Seguro, no, no genial la decepción que confirmaba. Bueno, ¿Sabéis algo? sabéis la historia de Eugenio, eh? Nos ¿No no, comentaron no, no que re realmente él estaba de luto porque murió su, creo que era su mujer o alguien así, y con empezaba contaba chistes en bares y le decían, "Tío, joder, lo haces genial", y te quedas, te quedas de puta madre ahí todo negro. Y de ahí viene todo, chicos. Y no me lo he inventado, me cae mal. Te quedaba bien el negro. <risas> que ah viene el negro con cada chiste y gracioso porque era, chico, sí, va serio, era como contar un chiste sin así como bandolero del medio. No, no es igual. El negro él la tenía, humor negro. Y nunca lo he jodicho. Bueno, pues eso, ya que que no es que me caiga mal, ¿vale? Pero no sé, no me mola, no me mola, Santi, a ti te te gusta ver a alguien que hace luto, es como algo muy un poco optimista, ¿no? Bueno. Cuando veo en funeral a un payaso, pues digo, <risa> tampoco es que saco, estoy que me cae muy bien. Te has equivocado de evento. <risa> ¿Cómo están ustedes? <risa> Muertos. Hacemos pausa, pausa publicesca y nos volvemos aquí en en nosotros mismos con con las noticias que vienen y más cositas en el microondas, vamos acabando. Son las 13:40 minutos y empezamos ya. A hacer esa pausa, venga, a la seo. de combustión. ya con las noticias perdidas yeah. este último cuarto de hora que tenemos aquí en el microondas que va a ser bastante reconbustionante aunque dan muchas cosas chulas Perdi quedan cuatro noticias y me gustan un montón las cuatro no sabría cuál de ellas no elegir Eh, Dani, ¿te acuerdas que hace una hace 3 semanas hablamos de un tío que compró un alargador de pene por internet y qué es lo que le enviaron, Dani? Le enviaron lupa. Yo, te, yo te lo voy a contar. Y luego ¿eh? luego le es que dije como me sé esta noticia y le, le está a punto de cagarla. Luego la siguiente semana eh hablamos de un tío que había pedido un móvil por internet y qué le mandaron? Una, una patata, lupa. una patata, una, una patata, patata en rodajas. Sí, señor. Pues bien la tercera parte. <risa> <risa> Compra un libro por internet y le llega con una bolsa de cocaína. Total, oh, este eh. es el mejor, este sin el duda. El mejor. Luego Eh Sofía Stockton, una estudiante, un estudiante estadounidense se llevó una abrocomillas. Terrible. Cierro comillas. Sorpresa al abrir el paquete con el libro que había comprado en Amazon y encontrar dentro una bolsa con cocaína. Terrible apocalíptico. La chica entró en pánico al pensar que era anthrax y llevó la bolsa a la policía que la confiscó y abro de nuevo comillas luego destruyó sí de esto yo luego comillas entonces luego comillas sí, ¿no? <risa> luego comidillas luego mi días no terminó El libro que compró Stack Stanton era Entiende el terrorismo Stockton de Stack Stanton y Malone Tecus ¿no? Martín Oh bueno Por el momento eh sí muy bueno por el momento no se han levantado cargos contra la joven ni contra Amazon empresa que no ha realizado comentarios sobre el asunto La policía cree que la droga pudo haber pertenecido al anterior dueño del libro Otra posibilidad es que lo haya escrito al berceal. ¡Majo! Sí. <risa> un abrazo al ver. Oye, eh, mola, mola el regalo. ¿Lo devolveréis vosotros en la pregunta? Hombre, sí, es que lo que pasa, el, la cultura del miedo que hay en Estados Unidos, en la tía se piensa que es Antrax. Claro. Qué tontilla. Oh. Oye, pues mira, ya hemos cerrado la trilogía o habrán más. Esto va a no ser como... Sabe. ¿Va a ser un Señor de los Anillos o va a ser un show? Va a ser como South. South. South. South. La, South? Próxima, la próxima va a ser en, en 3D. Es decir, nos va a pasar uno de nosotros. ¡Oh! Entonces, un empresario reparte 16 millones de dólares a su personal. ¡Juss! Ole. Eso sí. Ole, es verdad. Balotelin. Ese <ríe> quintal, sí, no, aunque. No, no. El el propietario de una compañía de autobuses de Melbourne, en Australia, Vamos. ha premiado a su personal con regalos en efectivo por un total de 16 millones de dólares. Cuando Ken Genda, que cómo se llama este tío, Grenda, perdón, vendió su empresa de autobuses por 400 millones de dólares, la empresa de autobuses quería dar las gracias a sus casi 2000 empleados por su arduo labor. La cantidad Dada a cada miembro del personal Se basa en la duración de su servicio Algunos trabajadores recibieron Incluso más de 100.000 dólares El hijo del dueño Y director general de la compañía Scott Grenda Dijo que su padre Estaba triste de vender el negocio Y quería expresar Su gratitud al personal Esto es algo que nunca Nunca en la vida hubiera pasado en España Aquí somos distintos al resto del mundo eh, Eso ya lo sabemos todo el mundo Somos lo peor claro, pero... que, Porque desde luego aquí en España Ninguna empresa de autobús Se paga 400 millones de dólares Ninguna vez. Que esperaba que dijera Ninguna vez. ¿Eh? ¿Que aquí los jefes Ni van a dar dinero? ¿Eh? Yo he conocido no. Yo he conocido una vez A un jefe Que Que tenía un autobús <risa> lo, lo voy a tuitear Sí <risa> Filemón Filemón le, le decían jefe ¿Eh jefe? ¿Es verdad jefe? Pero no, no repartía 16 millones Pero Filemón era Genial El avión El autobús <risa> del avión de la, de la peli Qué buena Eh Dani penúltima noticia este de la semana. Decimos lo que nos viene a la cabeza. Sí, sí, sí, igual, se, igual, se nos igual. cruzan las ideas. Velo, velo, velo. Hay hay que decir siempre lo decimos o sea, que ver... antes que el último los últimos 20 minutos del programa estamos ya reconbustible. Hablando, hablando hablando hablando de, de de decir lo que se te pasa por la cabeza. Hay que ver qué on fire que está Salvador Raya últimamente, Salvador Raya. Wow. El de Jaume Biscear. Es espectacular. El del de como el, como el Madrid Barça, el de la Percha. Barça Madrid. Está wow. en apogeo. Está espectacular. Me encanta, me encanta el momento ese que dice Eh voy a decir que eh, eh no sé qué, Justin Bieber dice, "Yo lo odio. Yo o sea, lo odio." <risa> no va a hacer nada con él y conmigo tampoco. Oye, y qué, si nos quiere, nos quiere. ¿Y qué fue eso de que quiere ir a Eurovisión, ese hombre? Bueno, cada día cada día por un hashtag distinto y ese día le dio por poner... Pero tío, ofrece una canción. Claro, claro mí, no, la, de, la de la del Mistol, mistol? la del Mistol, no, supongo. Es que si escuchas yeah, eso, yeah. creo que no dice, no menciona ni ni lo de la canción. Digo, tío, hace promoción con claro, pues, Mistol, no. Mistol. Venga, no, yo un, un saludo a Salvador Raya que de que hecho hemos hablado bien. con él por por Skype. Sí, lo conocimos hace muy majo, majo. muy mucho. Pero vamos a dejar de hablar de mierdas. Detienen en una ciudad de Florida al defecador en serie. Uh, Dios. ¡Oh, Dios! Ya, ya está. Ya el está. El momento escatológico. Scatologic moment. La policía de Florida ha detenido a una persona a la que llevaba semanas buscando y que había sido bautizada por los medios locales como el defecador en serie y que en varias ocasiones depositó sus heces, sus ceces, si ¿sí que tienes claro lo que es. Ceces, exacto. Ante la puerta de la escuela de la localidad de, de Ocala. Las autoridades locales, esto me gusta. Ocala. Las autoridades locales estudiaron las imágenes de un vídeo en las que pillaron infragante al bandido intestinal, <risa> como también lo llaman otros medios. Matín espectacular. Película ya. Ya, por favor. Según detallaron las autoridades locales, tras casi un mes de su primera deposición en las escaleras de la escuela, los responsables del centro no habían conseguido identificarlo, por lo que la policía instaló una cámara oculta, tomó imágenes y las distribuyó para pedir la colaboración ciudadana, eh, distribuir imágenes de un tío cagando. Esto es como la secuela de Dugles One Cup. No oh, sé, ¿eh? es One Boy One School. Se llama. El diario local The Gainesville Sun ¿Lo he dicho bien, Daniel? Sí The Gainesville Sun eh, Asegura que el joven Dijo a los agentes Que le interrogaron Que sus actos Se debían a malos espíritus Y que era consciente Que no necesitaba ayuda Además el tío Iba dejando mensajes vendiva cagando, así de claro. No amigo, tío, tú no necesitas eh, ayuda, tú lo que necesitas es ir a Diego Marín, comprarte un libro de Paulo Coelho y dejar por donde vayan notas con mensajes, joder. Ve, ve a Maragas una librería, una librería, que si aquí la, la mayoría de la gente no se ir de aquí de Murcia. Joder, per, perdi, estás lúcido, coca, cocaína, pero eh, falta la última de verdad y... y falta la última Daniel. Madre Uf, mía, miedo, da. Un padre de trillizas afirma que solo una de ellas es suya. No, no. Este dio es muy tonto, cuidado. Esto es genial. Luis Daniel que se llama, tiene su nombre Daniel, Dani. Ahí, ahí tiene que, la espera. aplicación. Eh, de 20 años tiene claro que si una mujer da a luz a más de un bebé en el mismo parto significa que ha tenido otras relaciones con distintos hombres. El joven afirma que solo una de las tres hijas nacidas del vientre de su mujer es suya. Los médicos intentaron convencer al joven, bueno, esto los médicos no deberían de, de ser los los, los psiquiatras, <risa> que es imposible su razonamiento y que por lógica es el padre de las tres niñas, pero todo ha sido en vano. Ya que sigue afirmando que las otras dos criaturas Son frutos de varias infidelidades de su mujer Su mujer afirma por supuesto Que no ha compartido cama con ningún hombre Y que simplemente es un caso más de trillizos Lo más insólito de la noticia de Daniel Es que no es solo el joven Sino todo el pueblo de San Pedro en Colombia Que es donde ha pasado esto Piensa igual Todo el pueblo piensa que a esta tía Se le han chuscado varios Y por eso ha tenido tres hijos uh -huh. Ahora yo Me ha, me ha encantado como, como después de lo de la cocaína Vuelves a Colombia claro Todo sí. enlazado perfectamente perdido. Claro que sí <risa> Dani Eh a mí toda esta noticia me me lleva a pensar en alguien, en sí. una pareja que podría tener problemas también, ¿no? Es Angelina Jolie y Brad Pitt. Oh, no claro, tú imagínate, Brad Pitt puede pensar perfectamente que ha tenido uno con él mismo con Brad Pitt, dos con Jet Li y tres o cuatro con Diesel Washing. <risa> Aquí está pasando algo. Lleva, sobre todo porque ha protagonizado el árbol de la vida, acordaros de esa oh. mierda. Sí. sí, igual que igual que ha hecho eso, ¿por qué no puede pensar? ¿Qué pasa? El Wasing no se está chuscando a Angelina. ¿Qué pasa últimamente con las películas de Brad Pitt que apenas te dan información de cómo va a ser la peli? Tan malas son que que los productores dicen, "Mira, contratamos a Brad Pitt, nos ahorramos el dinero en guionistas sí. y a vender." Porque esta última de Moneyball, Moneyball, yo no tengo ni idea de qué va eso. Creo que va una, una bola todo una todo. bola con de dinero. <risa> bueno. <Y> ya está. <risa> va es genial, una buena idea. Y poco a poco se va convirtiendo en Brad Pitt de esa bola con dinero. <risa> <risa> y luego va en ahí. Una hora y media viene no una bola lo pone un pequeño documental por el medio Bueno, se orciona. Vamos ya a, al poste que se nos va esto de las manos. Un saludo a Galvez Twitch que que nos dice que pongamos la canción del Mistol, también a, a Alicia Marín que dice que que ha empezado a escucharnos, un, un besaco para ti. Goku Junior, el gran Goku Junior, que nos dice, que eh, entre, comillas, dice eh Lo hemos dicho entre comillas, dice eh la noticia del popurri. Lo, lo hemos dicho. Ya. Ah, sí? Sí. sí. Perdona, se me va la cabeza. Lo voy a decir otra vez. Yo jodéis todos. Venga, oh. Beber leche mejora el rendimiento mental, va Helmigrondas y lo dedica a su pareja. <risa> ¿Qué os parece? Pues me reírdate ya. Es Pel Tirru. Es que hacen en el momento en que iba a medar, ¿no? Vale. Santi, <risa> el poste. Hm. Mm. Uno me me ha traído una guitarra muy especial. Con venget, venget, con venget. Y tiene mucho <risa> talento. Dice que tú eres <risa> el mejor y ya <risa> tú eres el mejor. Hincha, hincha, hincha y tu cao. Wow, wow, wow, dando la combustión. Wow, wow, wow. El <risa> ¡Madre mía! Te tiene que dejar de tocar la guitarra. Mío, me ha encantado los, tu guitarra. Has sido la mejor guitarra que he traído nunca. <risa> <No>, Santa, pero esta guitarra te voy a pegar la guitarra Dios. aquí al pecho <risa> para que la lleves siempre. Pues. Bueno, a ver, mira qué venga. problema ¿qué ¿qué tiene hola, con la, la noticia deportiva <risa> y yes. ya. Bueno, he te he dado tres curiosidades deportivas muy rápidas, muy breves y muy intensas. Por ejemplo, Estamos en la Copa del Rey, no, el Mirandés todavía está vivo. A 1-2 para la vuelta y el Barça está a 7, que cada vez que sale fuera de su casa coge una tobilla peor, a 3, a 5, <risa> ahora a 7, fatal, fatal. La M301. Ahora, en la Copa del Rey, ¿cuál diréis vosotros que ha sido la mayor goleada de la historia de la Copa del Rey? De la historia, ¿eh? De decir un número. 01. 1. Bien. 101. Oh, bueno, hagamos media. 14 a 0. Ahí va. 14 a 0. Y ¿Por quién fue Lorada? Por pues, mi FIFA. Casualmente por el Real Murcia. No jodas, no, el, el Real, Real joda, Murcia 14 fiesta a promesas 0 en el día 10 de septiembre de 1992 en plena fiesta de Murcia. Y cuando quedaban todavía promesas en FIFA, solamente <ríe> <risa> aparte de Eusebio <Huesos> Oliva. <risa> pues hubo un escándalo en en la, en la vieja Condomina que hizo que el encargado de de publicar el marcador estaba dudoso, ¿no? Decía esto esto no puede estar pasando, voy borracho. <risa> y pero sí, están aquí contabilizados los goles por Juanjo Correa, Juliá Soto Garcólez y ja, ja, James Cantero o James Cantero. <risa> Murcia no típica, dice, no hay más. Este resultado ha pasado sin pena ni gloria y jamás ha sido destacado a nivel nacional porque por aquel entonces todo lo que no fuese fase finales o no fueran conseguidas por equipos más grandes entre comillas, que los hay, es que los Mira, Villarrealo. Pues sí, 14-0. Oye, qué bien. Santi, ¿te das cuenta? Empezamos el programa con la noticia de los reclutas de Murcia. Hemos terminado también con con Murcia. Esto es increíble. Oye, no, no, tú te das cuenta las veces que dices, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Claro que sí me doy cuenta. Ya lo tenemos enlazado pues todo. Es que me encanta porque te das cuenta, lo estáis enlazando <risa> todo. Bueno, otra pregunta. Vosotros qué creéis que hace el portero Jeremy Llano, portero del Nantes, para para evitar el frío? Calentarse las nalgas. Pues es unos pantalones de pana. Irdal nudo. <risa> Efectivamente, Dani. El guardameta francés aseguró que se orina encima no. para tener más color cuando tiene los guantes puestos. Más calor color color, color cona ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Color cona. Vale, sí, perdí. Ah, no, no, no sé qué no sabía lo que, lo que lo que color o calor? O el sea, calor, calor. Se me han frío los guantes calentitos y cuando está debajo de la portería dice que se siente mejor. Se mea encima, por favor. Bueno, igual que Pinto. Pinto también se mea encima cada vez que viene alguien. Y y nosotros nos cagamos. Y exacto, yo me cago en eso. Eso lo recomendaba el hombre este de las flores en en su oh, programa. Ay, ya es chumarí, tío. Chumarí. Oye, muy bien. muy bien. Y falta la, otra. Fa, y falta alguna más, una más y ya, y ya ya acaba. ¿Por qué? Bueno, lo lo deja, lo dejamos lo dejamos en el aire, ¿vale? Para que sigan escuchando el microondas la semana que viene. ¿Por qué se puntúa así en el tenis? 15-30-40. ¿Por qué se puntúa así? La semana que viene el microondas. Muy bien. Pues un, un clafangeray para todos. Nos vamos ya, y qué Ondas, tu radio reconbustión. Muy bien, chicos, pues encantado de de estar aquí con vosotros. Eh, tenemos que hayáis disfrutado en este ratito de radio, si estáis en, pues en el coche o si estáis escuchando el programa desde la web del migronda radio.com, ya sabéis que tenéis el el Twitter para escribirnos @elmigronda_ vamos a saludar Y ya es el último saludo que hacemos para Alberteal, un grande de de Twitter, al que os recomendamos seguir, que ha sacado el libro y os tenéis que comprar ya, chicos, ¿eh? Okay. Por 1 euro desde de su web. Perdi, Santi, ¿qué? Mmm, presente. ¿Algo que decir sobre el logo de las Olimpiadas? Le gusta, no. No, no. No, hombre, la verdad es que tampoco está tan mal, lo que pasa es que el logo te mete en la cabeza que está mal, que es una chancla, que es una mierda. Dicen que, que lo van a cambiar un poco. Yo le sí. he puesto eh, una mor morcilla de colores. <risa> <risa> A lo Murcia, ¿no? Yo ah, ya dije que en eh, Madrid, por muchas veces que se presente, no lo va a vivir ni Philly J. Fry, las <risa> olimpiadas. Philly J. Fry. Bueno, pues eso es. Nos vamos ya. La semana que viene más cositas. Mm, seguiremos con esta dinámica de invitar a Twitchstar al espacio de redes sociales. Un besazo a todos. Muchas gracias Mecha. por estar al otro lado. Gracias. Y nos vamos ya. El microondas para ti. Sacamos a Ringo Starr y nos ponemos a cantar. ¡Vámonos a jugar! ¡Vámonos a jugar! Raya Fijate Con, Con FM Microondas Mi jenë Mis en tiki Me jenë Rehomus tion En mi Tenemos un podcast Microondasradio.com Y un twitter un twit Microondas Y un bajo El Microondas Y un bajo Y un bajo El chave Y un bajo Píjate para mí. Venga, uso la guitarra. Bueno, Aquí, haciendo el payaso, ser payaso mola. Hacer el payaso está guay, incluso en los encierros. ¡Ajá! Es el consejo que os doy. Ir de payaso a un entierro vais a ser la sensación. Y seguro. sobre todo si vais al entierro de Miliki, por ejemplo. Eh, perfecto. ¡Hola, muchacho! Hey. Oh. Hey, vale. Brr, fíjate, con FM, con FM en la radio. En cinco ondas, pille, eh. Y sentía llegó muchos millones o solo y que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa la próxima fallecida para muerte venga va grondas tu radio roba recombustión